Muy buenas a todos y bienvenidos al tercer capítulo de la historia del emperador y la humanidad. Por fin hemos llegado al momento que todos estábamos esperando, la herejía de Horus, el capítulo más infame de toda la historia imperial. Este brutal conflicto en el que lucharían superguerreros contra superguerreros es quizás el acontecimiento más épico y legendario de toda la historia de Warhammer 40.000. Aunque sea cierto que la herejía de Horus palidezca en comparación a la destrucción causada por otros conflictos galácticos como la guerra en el cielo o la revuelta cibernética de los hombres de hierro, la herejía de Horus marcó la galaxia para siempre y representa un antes y un después en la historia de la humanidad. Una tragedia llena de traición y honor de hermano contra hermano y de hijo contra padre, luchando en un brutal conflicto que ruge a lo largo y ancho de las estrellas. De los fuegos de este conflicto tan feroz, surgirían los cimientos del imperio que conocemos en el milenio 41. De hecho, la herejía de Horus es la razón principal de la decadencia del imperio y de la miserable existencia de la gran mayoría de la humanidad en este futuro tan oscuro. Sin embargo, antes de empezar, una pequeña recomendación. No quiero hacer mucha publicidad, pero bueno, si os gusta Warhammer 40.000 y más importantemente, si os gusta el Imperio de la Humanidad, los Primarcas y el Emperador... Hay una saga de unos 100 libros sobre la herejía de Horus, producidos por la Biblioteca Negra, que está repleto de contenido interesante sobre el Imperio, los Primarcas, el Emperador y la galaxia de Warhammer 40.000, aunque bueno, técnicamente supongo que sería la galaxia de Warhammer 30.000, pero bueno, tecnicismos aparte, sin duda es del mejor contenido literario que hay de este universo. Es cierto que hay algunas inconsistencias y alguna metedura de pata, pero en general están bastante bien y merecen la pena que echéis un vistazo. Ahora bien, os advierto que si estáis leyendo estas novelas o pretendéis leerlas, voy a hacer algunos spoilers de los libros ya que es inevitable. Pero de todas formas no os asustéis, voy a intentar cubrir los acontecimientos más generales de la herejía de Horus, porque si nos ponemos en detalle, la verdad es que no acabamos nunca, porque la herejía de Horus es como un pequeño microcosmos de lore dentro del gran universo de Warhammer 40.000. De hecho alguien considera la herejía como una especie de mitología o como el mito de la creación del imperio ya que la información que ha llegado al milenio 41 está tan sesgada, reprimida e idealizada que más que recolecciones objetivas de los eventos, son más bien eso, mitos y leyendas fantasiosas que hacen extremadamente difícil poder separar el mito de la verdad. Por encima de eso, cada uno de los 18 primarcas tiene su propia historia que contar y su propio arco de evolución a lo largo de la herejía, y aparte de los primarcas, Hay una gran variedad de marines espaciales y humanos que tienen sus propios relatos igual de épicos, legendarios y escalofriantes que las de los hijos del emperador. Hay una gran variedad de marines espaciales y humanos que tienen sus propios relatos igual de épicos, legendarios y escalofriantes que las de los hijos del emperador. Y algún día estoy seguro que haré una serie de vídeos haciendo resúmenes o críticas donde pueda comentar lo que pasa en cada libro. Algo que nos daría para investigar mucha lore rica e interesante, llena de primarcas y maguines espaciales matándose a lo largo de la galaxia. Algo que nos daría para investigar mucha lore rica e interesante, llena de primarcas y maguines espaciales matándose por toda la galaxia. Pero por hoy, como os digo, lo veremos de forma general vamos a ir por un sendero preescogido para ver los acontecimientos más principales y esenciales para intentar tener una idea general de todo este caos. Dicho esto, ahora sí que sí, agarraos una vez más a vuestro sillón porque se viene mucha energía. En el vídeo anterior vimos el nacimiento del Imperio de la Humanidad impulsado por el Emperador y como su gran cruzada fue reunificando los mundos de la humanidad a la par que reencontraba a sus hijos perdidos. Tras el triunfo de Ulanor y el nombramiento de Horus como Señor de la Guerra, todo parecía ir según lo planeado. Las amenazas senos más grandes habían sido exterminadas, tan solo quedaba la periferia de la galaxia por conquistar y el emperador pudo retirarse a Terra para culminar sus planes para la teraraña humana sabiendo que la cruzada estaba en buenas manos. Aunque, en realidad no lo estaba tanto, y ni siquiera el emperador sospechó de la inminente rebelión de Horus. Entonces, la gran pregunta sería, ¿por qué razón el hijo predilecto, el primero entre iguales, se volvió contra su padre? Hay varios motivos por los cuales Horus cayó bajo la influencia del caos, pero la mera idea de su traición era algo completamente inconcebible. Nadie creía que un primarca podría traicionar al emperador, y mucho menos el señor de la guerra. Y bueno, primarcas aparte, la mismísima noción de un maín espacial luchando contra otro maín espacial era algo tan impensable como decir que se iba a caer el cielo. La lealtad hacia el emperador era algo que parecía estar escrito en su ADN, simplemente no podía pasar. Era algo supuestamente imposible que sin embargo llegó a pasar. Para llegar al momento de la trágica caída de Horus y comprender sus motivos, primero tendremos que hablar de los hijos menos brillantes del emperador, aquellos hijos rotos que podríamos considerar como primarcas imperfectos. Al contrario de lo que pregona la propaganda imperial, no todos los primarcas eran tan perfectos, y mucho menos tan respetables como Horus, Sanguinius, Dorn o Gilliman. Como ya dije en el vídeo anterior, había varios primarcas que no salieron tal y como el emperador había deseado. De hecho, había un puñado que podríamos clasificar como primarcas rotos, imperfectos o fracasados. Podríamos hablar de Conrad Kurs y de las circunstancias que le llevaron a los pozos de la locura hasta que desarrolló un trastorno de personalidad, un alter ego del Pimarca conocido como el acechador nocturno, un personaje la mar de encantador que tenía una cierta obsesión con torturar y desollar viva a la gente. Podríamos hablar de cómo los tiranos de Nuceria le implantaron a Angron un artefacto conocido como los clavos del carnicero en la base del cráneo. Una reliquia de la era oscura que iba apuñalando su cerebro provocando un dolor descomunal que solo cesaría cuando el sujeto se pusiera furioso y comenzara a matar todo lo que tuviera delante. Y así pudieron reducir a uno de los gloriosos hijos del emperador a una bestial máquina de matar que luchaba esclavizado en las arenas de Nuceria. Incluso podríamos hablar de la imperfección genética que corría en el linaje de Sanguinius, una aparente maldición que convertía a algunos de sus legionarios en completos berserkers con una sed literal de sangre. Una sed que les llevaría a lanzarse a la yugular de sus propios hermanos de batalla o incluso a la de su padre genético para beber de su dulce néctar carmesí. La sed roja era el oscuro secreto que pesaba sobre el espíritu de los ángeles sangrientos que escondieron de las demás legiones e incluso del propio emperador por miedo a acabar borrados de la historia imperial al igual que los primarcas perdidos. Sanguinius tuvo la increíble suerte de poder esconder la imperfección que corría en su sangre tras su imagen angelical, su gran carisma y su intachable reputación, cosa que el resto de sus hermanos rotos no podían hacer. Sin embargo, los más atormentados como Conrad Kers o los más fracasados como Angron son primarcas decentes cuando los comparas con el fracaso absoluto que fue Lorgar Aureliano. La historia del órgar comienza cuando su tubo de gestación aterriza sobre el planeta llamado Colchis. Tras su llegada, fue acogido por Cor Feron, un sacerdote de la religión dominante del mundo que hizo del padre adoptivo del Lorgar durante su infancia, tutelándole en la religión del planeta. Una religión que adoraba a cuatro deidades ancestrales. Hmm, sospechoso, ¿no? Una noche, Lorgar comenzó a recibir sueños psíquicos, una visión del futuro en la que veía imágenes de un ser dorado llegando a Colchis. Este ser dorado era sin duda el emperador, y Lorgar se lo contó a Corferon, convenciéndole de que pronto llegaría un dios, un nuevo dios de una religión diferente que les llevaría a una nueva edad dorada. Así Lorgar comenzó una gran guerra de fe sobre su planeta imponiendo su nueva religión y eliminando todos los templos de la antigua fe, reemplazándolos por templos hacia el dios emperador. Cuando el emperador por fin llegó a Colchis, vio que el Lorgar había eliminado una religión altamente sospechosa y la había reemplazado por un culto hacia él. Digamos que, bueno, el emperador al ver esto tuvo emociones contradictorias, ¿no? Sabemos que el emperador no toleraba ninguna forma de religión y negaba vehementemente que él fuera un dios, castigando a todo aquel que insistiera coronarle como tal. Pero, acaba de reencontrar a uno de sus hijos, y quizás pensó que podría aprender de sus errores con el tiempo. Lorgar fue llevado a Terra e instruido en la verdad imperial como cualquier otro primarca. Tras su tutela, fue dado el mando de la décima legión de maines espaciales conocidos como los portadores de la palabra, quienes asumieron su rol en la Gran Cruzada y todo parecía ir bien. El emperador le había explicado que no era un dios y que esas cosas no existían, eran cosas primitivas del pasado y confiaba en que Lorgar había aprendido la lección. Pero parece que esto no era así. Porque veréis, el emperador tenía mucha prisa en terminar la gran cruzada, pues era de las fases más delicadas de su plan y sabía que solo era cuestión de tiempo hasta que los dioses del caos tomaran acciones para antagonizarle, y además de eso, la evolución psíquica de la humanidad se estaba acelerando cada vez más, así que el emperador corría una carrera contra las puertas del destino, y por ello, marcó un ritmo para las flotas expedicionarias. Es verdad que dio alguna libertad a los primarcas para que exploraran por su cuenta, pero incluso los hijos del emperador debían mantener el ritmo de la gran cruzada. Poco a poco, la administración de Terra comenzó a percatarse de la extraña lentitud de los portadores de la palabra en alcanzar el cumplimiento imperial sobre los planetas que conquistaban. Se enviaron todo tipo de quejas y preguntas a las flotas expedicionarias del Orgar e incluso algunas dirigidas al mismo primarca pero con poco éxito, hasta que el Imperio comenzó a investigar por qué estaban tardando tanto. Por lo visto, Lorgar no había entendido muy bien aquello de que el emperador no era un dios y no quería ser venerado como tal, pues la razón por la que los portadores de la palabra tardaban tanto es porque permanecían en los planetas hasta haber instaurado una ideología denominada La Palabra del Lorgar. Una religión que básicamente adoraba al emperador como un dios omnipotente y que tenía su propia Biblia y todo. No es que el Lorgar y los portadores de la palabra no habían entendido bien la verdad imperial o que la hubieran malinterpretado ligeramente, o oh, no, no, no, sino que eran unos jodidos fanáticos del dios emperador hasta la médula. Tal era su fervor que levantaban iglesias y catedrales en su nombre, educaban a la población en sus creencias y, como guinda del pastel, incluso llegaban a tallar la cara del emperador a lo largo de sistemas montañosos enteros. Tras descubrir esto, el emperador se vio obligado a actuar. No podía permitir que uno de sus propios hijos le llevara la contraria de semejante manera. Lorgar debería pagar por sus acciones y esta vez el emperador se aseguraría de que le quedara bien claro. De mientras, los portadores de la palabra que iban tranquilamente navegando por la galaxia, de pronto recibieron peticiones de auxilio de Kurr, uno de sus mundos más ejemplares, y corrieron a toda prisa para acudir a su llamada. Y al llegar a Kurr, contemplaron la devastación. Al llegar a su planeta, vieron las naves de los ultramarines con los cañones humeantes en la órbita de Kur, la ciudad perfecta de monarquía, una de las joyas más preciadas de los portadores de la palabra, había sido completamente destruida por bombardeo orbital. Lorgar no daba crédito a lo que veían sus ojos. Si hubiera sido el loco de Curse o los perros de Angron, lo hubiera entendido, pero Gilliman y sus hijos eran conocidos por su alta disciplina y jamás harían algo así sin motivo. Antes de que pudiera reaccionar, Lorgar de pronto recibió órdenes de bajar a la superficie con toda su legión, donde fueron recibidos por Gilliman y Malkador, quienes intentaron hacerle entrar en razón y hacerle ver el error de sus acciones. Pero Lorgar estaba demasiado iracundo para escuchar, él creía que no había hecho nada mal, y que si el emperador estuviera aquí, le daría la razón. En definitiva, la confusión, la frustración y el dolor de la pérdida injustificada de monarquía ardía en su interior. Y en su furia, llegó a golpear a Malkador lanzándolo por los aires. El anciano milagrosamente sobrevivió al golpe del primarca y tras levantarse, miró al cielo y dijo, mi señor no quiere escuchar. Ante lo cual, tras un fogonazo de luz dorada, apareció el emperador. Y antes de que Lorgar pudiera decir papi, el emperador ordenó a Lorgar y a toda su legión que se arrodillaran ante él, aunque más que ordenarles, Le esforzó a todos a arrodillarse con su enorme poder psíquico. Un primarca y sus 100.000 legionarios postrados ante el emperador. Entonces fue cuando su padre se dirigió al órgano, diciéndole que entre todos sus hijos él le había fallado por completo. Había actuado completamente en contra de la verdad imperial y recalcó una vez más que él no era un dios y que jamás debería ser adorado como tal, ni siquiera por uno de sus propios hijos. Todos los mundos que los portadores de la palabra habían convertido a su fe, todas sus campañas militares, todos los hermanos muertos en servicio al emperador, habían sido en vano pues ahora debían volver a esos planetas para desmantelar su religión y redoblar el ritmo de conquistas para compensar por el tiempo perdido. Tras su humillante discurso de censura, el emperador se retiró a su nave con otro gran fogonazo y teleportó su flota fuera del sistema, con la esperanza de que Lorgar por fin había aprendido la lección. Y para asegurarse de que no volviera a cometer el mismo error, tras haber roto su juguete favorito, Y haberle llamado inútil y fracasado delante de su hermano, Imalcador, le puso un destacamento de custodes que vigilaran sus acciones a modo de perros guardianes. Y así el emperador se marchó de Kur, bebiendo un sorbo de una taza que dice mejor padre de la galaxia, a la vez que se daba una palmadita psíquica en la espalda y se decía, qué bien lo has hecho. Esto desde luego fue un golpe devastador para la psique del Lorgar, quien se sumió en una profunda depresión, pensando que toda su vida, todas sus luchas, todas sus batallas y campañas, la ideología que conducía sus actos, el legado de su legión y todos los hijos que dieron la vida por él y su visión, habían sido completamente en vano. Tal fue su depresión, que se encerró en sus aposentos a bordo de su buque insignia, el Veritas Lex, y solo le permitió la entrada a dos de sus legionarios que le consolaron durante su pesar. corferon su padre adoptivo, y Erebus, el primer capellán de su legión. Sus dos mejores amigos, los únicos en los que Lorgar podía confiar cuando todo parecía estar viniéndose abajo. Y es que Lorgar lo estaba pasando muy pero que muy mal después de la censura del emperador. Imagínate que tu dios baja del cielo, te humilla, te dice que no es un dios y que dejes de hacer esa tontería religiosa porque le toca mucho las narices. Obviamente sería un golpe devastador y si encima de eso le sumas que es tu padre, pues bueno, ya no me lo quiero imaginar. Sin embargo, Lorgar tampoco quería deshacerse de la religión, para él la fe y la creencia religiosa eran aspectos esenciales e inseparables de la humanidad, el núcleo que unía la sociedad sin el cual no era posible prosperar. Al oír esto, Corferon y Erebus le dijeron que sí, que la fe y la religión son completamente necesarias y el emperador, por mucho que dijera que no era un dios, sí que lo era, pero no merecía ser adorado, y sugirieron que a lo mejor ahora deberían buscar un nuevo dios o dioses que sí fueran dignos de ser adorados y que aceptaran su adoración. Al principio a Lorgar no le gustaba nada la idea de ir en contra de su padre, precisamente acababa de ser castigado e incurrir en su ira una vez más seguramente traería el fin de su legión. Pero por más que le diera vueltas, Lorgar no se consideraba un guerrero como el resto de sus hermanos. Él no podía cometer genocidio con una conciencia tranquila. Oh no, él era un simple pastor, un pacifista que solo buscaba la iluminación religiosa y esparcir la verdad de la existencia de la divinidad. Y es que, sin dioses ni religión, Lorgar no podía concebir la existencia separarse de la fe era algo tan doloroso como amputarse una extremidad. Y al final, tras mucho debate y muchos consejos y muchas palmaitas en la espalda, Lorgar fue convencido por corferon y Erebus para emprender un peregrinaje en busca de nuevos dioses. Poco sabía Lorgar que su padre adoptivo y Erebus ya habían sido corrompidos por el caos y estaban conspirando para corromper a los primarcas y acabar con el sueño del emperador. sí amigos, estos dos individuos son los miserables malnacidos directamente responsables de la elegía de orbus son la escoria más inmunda que ha generado la galaxia, quienes se cargaron las esperanzas de un futuro próspero para la humanidad. Y por ende, son los individuos más odiados en todo Warhammer 40.000, incluso por encima de los dioses del caos. Por lo tanto, los dos cerebritos detrás de la herejía de Horus consiguieron convencer al Lorgar para ir en busca de nuevos dioses. Pero, ¿dónde debían empezar a buscar? ¿En qué parte de la galaxia podrían estar escondidos los dioses? Una pregunta que respondió Cor Feron, quien decía acordarse de un peregrinaje mencionado en los textos antiguos de la fe de Colgis. Un viaje donde los fieles al final llegaron a un supuesto paraíso donde los dioses y los mortales podían encontrarse en el plano terrenal. Y al Lorgar la verdad que les sonó de maravilla. Así pues siguieron la misma senda que los peregrinos de antaño y al final llegaron a un planeta al borde de una anomalía espacial en una región muy poco explorada del espacio pues era un territorio que estaba alejado de las frentes de la Gran Cruzada. Un lugar que en el futuro sería conocido por toda la galaxia como el Ojo del Terror. Y el susodicho planeta no era nada más ni nada menos que Cadia. esperantados con encontrar el paraíso terrenal, Lorgar y sus portadores de la palabra desembarcaron sobre Cadia, donde se encontraron una tribu de humanos y su portavoz llamada Ingazel. Y sorprendentemente, Ingazel le saludó a Lorgar con su nombre y le dijo que los dioses le habían hablado de él y de su llegada. Algo que sin duda llamó mucho la atención a Lorgar. Los portadores de la palabra, fascinados por esta cultura, pasaron unos cuantos días investigando y confraternizando con los humanos de Caria, y llegaron a la conclusión de que esta cultura y su fe eran muy parecidas a la antigua fe de Colchis. Incluso parecían hablar una versión arcaica de su idioma, lo cual interesó todavía más a Lorgar y sus hijos. Finalmente, la tribu quiso honrar a Lorgar con un gran ritual, en el que Ingazel le aseguraba que los dioses se manifestarían ante él. Algo que en principio no suena nada mal, pero cuando Argel Tal, el capitán de la séptima compañía del sol cerrado, llegó al ritual, vio una escena de lo más bizarra. Ingazel danzando desnuda con runas escritas con sangre en su cuerpo, rodeada de un círculo de gente empalada en picas a modo de sacrificio humano, y un coro de cultistas recitando un cántico extraño. Y ahí estaba Lorgar, contemplándolo todo como si nada de esto le perturbaba. Argeltal le pidió que lo parara ahora mismo, pues obviamente era un acto barbárico y esta gente eran unos primitivos. Pero Lorgar quería respuestas y quiso verlo hasta el final, ante lo cual Vendaza, un custodes que les había acompañado, decidió que esto era la gota que colmaba el vaso e intentó arrestar al Orgar ahí mismo y llevárselo a tierra un enfrentamiento que acabó con unos cuantos legionarios muertos y un custodes menos. Nada se interpondría entre el Orgar y la verdad, y tristemente Vendaza acabó empalado también como el último sacrificio necesario para el ritual. Y ante los ojos de los portadores de la palabra, la divinidad se manifestó. Ingazel había completado su transformación y donde antes había una joven humana, ahora había una abominación. Un ser con cuerpo de serpiente, cuatro brazos con garras, alas quebradas de hueso negro brotando de su espalda y un rostro de lo más grotesco lleno de colmillos deformes. Ante los ojos del Lorgar estaba todo lo contrario a la idea de Ángel que profesaban las antiguas fes de la humanidad. De hecho, Ingazel se había convertido en un demonio del caos propiamente dicho, quien decía ser el portavoz de los dioses. En su nueva forma demoníaca, Ingazel la consagrada le dijo a Lorgar todo lo que quería oír que los dioses existían, que la fe de Colchis estaba en lo cierto y que estaban al borde del paraíso donde los dioses y los mortales podían encontrarse. Ingazel insistió en que Lorgar era el hijo favorito del panteón, y que le habían guiado hasta aquí para darle todas las respuestas que deseaba, pero a cambio Ingazel pedía la vida de sus hijos. Lorgar al principio se mostró reticente ante lo que Ingazel le dijo que así tenía que ser, así estaba escrito. Se llevaría a sus hijos a la gran tormenta para que contemplaran la verdad oculta detrás de las estrellas con sus propios ojos y añadió que la experiencia les iba a doler mucho, Ingazel les iba a hacer sufrir, pero a cambio traerían al Órgar la verdad que tanto ansiaba. Ante lo cual el Primarca acabó aceptando tal y como los dioses habían vaticinado, pues sabían que el Órgar jamás podría resistirse. De este modo, Argelthal, al frente de 100 portadores de la palabra y cerca de mil miembros mortales de la legión, embarcaron en el Lamento de Orfeo, acompañados por Ingacel para adentrarse en el Ojo del Terror, donde les fue revelada la verdad. Una vez en la Gran Tormenta, los dioses del caos les mostraron una serie de visiones a través de Ingacel. Primero contemplaron el caer del imperio de los Eldar, cuando sus excesos engendraron a la cuarta diosa del caos. Vieron las calles de un mundo Eldar inundadas en sangre, mientras horrores nacidos de las pesadillas descuartizaban a sus habitantes. Ingazel aseguraba que, oh no, sus hermanos no se estaban comiendo las almas de los Eldar simplemente porque les gustaba, sino que fue culpa de los Eldar. Fueron ellos quienes no supieron aceptar al caos, rechazaron a la sedienta con asco y eso fue su perdición, pues tal y como dice Ingazel, crearon a una diosa del gozo y la alegría, pero no parecían sentir alegría, sugiriendo que si la humanidad sí aceptaba al caos, podrían coexistir en una divina relación simbiótica y armoniosa y que si no lo hacían, se extinguirían a causa de una implacable amenaza alienígena que llegaría en el lejano futuro. Y de pronto Ingazel les mostró un sinfín de mundos humanos sin vida, mundos completamente arrasados por las garras de una nueva amenaza a Senus. Solo la fe en los poderes ruinosos les podía salvar. Y esto es interesante. Quizás los dioses les estaban mostrando a los portadores de la palabra los efectos que tendrían las invasiones tíanidas del futuro, diciendo que solo unidos al caos podrían hacerles frente. Un engaño de los mejores que hay, una mentira envuelta en una verdad, porque todo eso de la simbiosis con el caos... No me lo creo ni de lejos, simplemente es un engaño para manipular al Orgar y acabar corrompiéndolo, pero las invasiones tiánidas desde luego sí serán una gran amenaza en el futuro. Como veis, los demonios y los dioses oscuros saben mentir bastante bien. Si no aceptaban al caos, la humanidad se extinguiría en el futuro. Y para rematar, Ingazel les habló del emperador a quien describía como el anatema, sugiriendo que de alguna manera el emperador es el némesis de los dioses, su opuesto natural en todos los sentidos. Además, Ingazel reveló uno de los secretos mejor guardados del emperador, diciendo que era todo un mentiroso, pues él conocía la existencia de los dioses y la negaba con vehemencia. Les dijo que había tratado con los dioses en el pasado. Y que se había portado muy mal con ellos, engañándolos para robar su poder y crear a los primarcas. Por lo tanto los dioses mantenían que los primarcas en realidad eran sus hijos y por ello intentaron reclamarlos al esparcirlos por la galaxia cuando aún eran jóvenes. Y además añadió que de entre todos Lorgar era su hijo preferido, el elegido de los dioses para traer la verdad primordial a la galaxia la verdad de que los dioses existen y demandan adoración en forma de sangre, muerte y sacrificio. Ante lo que tal dijo, ¿qué? ¿Muerte? ¿Sacri? ¿Qué? E ignace le ordenó que bajara los escudos Heller de su nave y que dejara que entrara a sus hermanos para matarlos a todos. Cosa que tal pues, en principio no quería hacer, pero esta era la voluntad de su primarca, y aunque en principio se resistió, acabó cediendo. Y así los demonios invadieron la nave, masacrando a todo el que había sobre ella. E Ingazel, por su parte, comenzó a matar indiscriminadamente a Argel Dahl y sus acompañantes. En sus últimos momentos, a la par que notaban algo frío y viscoso colarse por sus mentes, Ingazel les dijo que esta era la voluntad del Lorgar, y que los dioses les convertirían en las armas perfectas que el Lorgar necesitaba para traer la verdad a la galaxia. Tras apenas 60 segundos de haber emprendido su peregrinaje al Gran Ojo, el lamento de Orfeo volvió con tan solo 38 legionarios a bordo, quienes volvían para traer la verdad primordial al órgan. 38 legionarios que fueron condecorados por su sacrificio y pasaron a ser conocidos como los Gal Vorbach o los Hijos Bendecidos, en otras palabras, los primeros maines espaciales poseídos por demonios compartiendo dos almas en un mismo cuerpo y manifestando todo tipo de habilidades nuevas e interesantes. Aunque estos marines, aparte de la verdad divina, traían el trágico relato de su viaje. Aparte de haber sido masacrados y luego violados por demonios, toda la tripulación mortal había muerto a manos de los no nacidos, y su viaje de vuelta no tardó 60 segundos como decía Lorgar. En su experiencia habían pasado siete largos meses en los que incluso llegaron a comerse unos legionarios a otros con tal de volver a ver a su primarca. Tras contarle todo su relato, Argeltal le suplicó al órgar que rechazara a estos dioses, porque prácticamente la verdad que vendían era que el infierno existía y que la humanidad debía sufrir eternamente. Pero Lorgar, lejos de escuchar sus consejos y sus plegarias, aceptó esta nueva verdad, siendo el primero de los hijos del emperador en ser corrompido por el caos y darle la espalda al sueño de su padre. Todo esto bajo el pretexto de salvar a la humanidad de una amenaza futura. Aunque en el fondo quizás sea más bien porque su padre le había mentido y le había negado la existencia de los dioses. Ahora, Lorgar se vengaría de él por haberle castigado y mentido tan descaradamente. Mostraría a la galaxia la verdad primordial de la existencia de los dioses. Por fin podría ser el pastor que siempre quiso ser. Sería el mensajero divino de una verdad indiscutible que debe llevarse a cabo la verdad primordial de que los dioses existen y demandan sangre, sacrificio y almas para saciar su interminable apetito. Emocionado con sus hallazgos, Lorgar le dijo a Argel Tal que llevara estas noticias a Cor Ferun y Erebus, pues de mientras, él se iba a hacer su propio peregrinaje por el Gran Ojo, guiado por Ingazel, para ver la verdad primordial con sus propios ojos y ver si podía conocer a los dioses en persona. Mientras estuvo ausente, la legión debió continuar con sus quehaceres, pero algunos legionarios tuvieron sueños psíquicos en los que vieron a Lorgar frente a un ejército carmesí de Gal Vorbach asediando un palacio dorado. Otros sueños mostraban a Lorgar sobre un mundo donde los océanos eran de sangre hirviendo, pero sobre todo vieron un sinfín de mundos arrasados por garras alienígenas. A su vuelta, Lorgar se volvió a encerrar para escribir su nuevo libro con lo que había aprendido en su peregrinaje y las enseñanzas de Corferon y Erebus quienes sabían mucho de la antigua fe de Colchis, por ejemplo cómo hacer cierto tipo de rituales caóticos para invocar demonios y demás cosas interesantes. Y así, tras un tiempo, el primarca creó la nueva palabra de Lorgar, que estaba completamente basada en el caos. Los portadores de la palabra aceptaron la nueva fe de su primarca con brazos abiertos y comenzaron a conspirar para corromper a los demás primarcas y sus legiones y comenzar la herejía de Horus. Y todo esto, unos 40 años antes de la conquista de Ulanor. 40 años durante los cuales Lorgar, Erebus y corferon tuvieron tiempo de sobra para conspirar y planear su rebelión creando células de cultistas del caos en una gran variedad de planetas e incluso entre otras legiones que irían preparándose para cuando estallara la herejía. De pronto, los portadores de la palabra reaparecieron tras su exilio posicionándose de nuevo en los frentes de la Gran Cruzada y desde tierra parecían haber aprendido la lección y que habían recuperado su determinación, pues estaban redoblando su ritmo de conquista a toda velocidad y desde luego ya no estaban venerando al Dios Emperador. Lo que no sabía el Imperio ni los propios Justodes a bordo de su flota es que los portadores de la palabra en realidad estaban haciendo más de lo mismo, esparcí su religión y su dogma allá donde fueran. solo que ahora ya no adoraban al dios emperador, sino a un panteón mucho más oscuro. Poco sabía el emperador que su hijo había sido corrompido por los dioses del caos y ahora conspiraba con sus archienemigos para destruir su sueño. Aunque la herejía lleve el nombre de Horus y él fuera el campeón escogido por el caos para derrotar al emperador, Nunca hay que olvidar que todos los eventos de la herejía de Horus, toda la masacre, la destrucción y los horrores que vivió la galaxia, e incluso el estado en el que se encuentra la humanidad en el milenio 41, es culpa del Lorgar, y por lo tanto es el primarca más fracasado de todos, aparte de ser otro de los grandes malnacidos de toda la galaxia. Quizás podríamos decir que en realidad fueron Erebus y Corferon, pero Lorgar debería haber estado por encima de sus manipulaciones, ya que al fin y al cabo es un primarca, y además Lorgar aceptó servir a los dioses del caos voluntariamente. Podría haberse negado. Sabía lo retorcidos que eran. Argel tal le había contado los horrores que había vivido y sabía lo que significaría para la humanidad porque había visto lo que les había pasado a los Eldar. De hecho, el portavoz de los dioses le insistió en que si él dijera que no, todo pararía ahí y nada de esto sucedería, pero los dioses sabían que el primarca nunca les rechazaría. El inmaduro del órgar necesitaba descubrir la verdad divina, necesitaba la idea de un dios por encima de él, incluso si eso significaba la muerte de millones. La caída del órgar desde luego ayuda mucho a entender cómo podría pasar algo como la herejía de Horus. Pero antes de hablar de la caída del Señor de la Guerra, tenemos que hablar de otro primarca que tampoco le hacía mucho caso a su padre. Tras el triunfo de Ulanor, el emperador tenía que solucionar otro asunto más antes de volver a Terra a completar su proyecto de la telaraña humana. Un asunto llamado el Concilio de Nikea. Porque veréis, Magnus el Rojo y su legión de los Mil Hijos estaban causando mucha polémica, tanta que el propio emperador tuvo que tomar cartas en el asunto. De entre todos los primarcas, Magnus fue dotado con un gran poder psíquico durante su creación, siendo segundo solo ante el emperador y quizás Malkador, y por extensión todos los marines espaciales de su legión también eran psíquicos. Y al ser Astartes, eran psíquicos muy poderosos, Pero la humanidad en general todavía contemplaba a los psíquicos con odio, miedo y rechazo por razones obvias, y temían el potencial de Magnus y su legión, viéndolos como unos brujos peligrosos que jugaban con fuerzas que desconocían. Pero Magnus seguía a su rollo porque él se creía un iluminado, un erudito progresista que fomentaba el conocimiento científico y la cultura, cada vez investigando más sobre la disformidad y empujando los límites del conocimiento, justificándose diciendo que ningún tipo de conocimiento es malo per se y que el reino disforme no era más que un gran océano de conocimiento y pura energía que sólo los más sabios sabían apreciar. A pesar de lo que profesaba, Magnus no podía evitar su mala reputación. Las legiones que combatieron al lado de los mil hijos vieron cómo usaban sus poderes sin restricción, e incluso sus hermanos llegarían a condenarle por sus actos y correr a chivarse a papá de que Magnus se estaba metiendo en todo tipo de conocimientos prohibidos. Al final el emperador se vio obligado a llevar a cabo el concilio de Nikea, en el que se debatiría el uso de poderes psíquicos en las legiones astartes. Aunque más que un debate, sería prácticamente un juicio contra Magnus el Rojo y su legión. Entre los asistentes había de todo. Había muchos humanos presentes en el concilio, ya sea miembros de la administración de terra, políticos o miembros del ejército imperial. Destacan en concreto Malkador el Sigilita y el fabricador general de Marte, Kelbor Hall. Además de los mortales, atendieron varios maines de diferentes legiones con sus primarcas. Por nombrar unos pocos, Rogaldorn, Sanguinius, Horus, Ferrus Manus, etc., etc. Magnus fue al juicio bastante confiado, sin embargo, la balanza parecía estar en su contra. Pues había muchos miembros entre la acusación que querían censurarle. Entre los más vocales, sus propios hermanos, como Liman Ras o Mortarion. Por otra parte, los principales defensores del uso de poderes psíquicos estaría compuesto por Magnus por la parte que le toca, Sanguinius, Fulgrim y un bibliotecario de las cicatrices blancas llamado Targutei Yasugai, un representante de las cicatrices blancas como portavoz de Yaga Taikan, quien se encontraba ausente purgando orcos en un sistema lejano. Y presidiendo a todos estaba el mismo emperador, pero dejaría que el debate tomara su curso hasta alcanzar un veredicto final. Tras haber escuchado todas las partes, el emperador llegó a una conclusión y proclamó su sentencia. El uso de poderes psíquicos en las legiones astartes quedaría terminantemente prohibido desde ahora en adelante, y cualquiera que desafiara su veredicto sería el blanco de la ira del emperador, diciendo que había lugares en el gran océano que nadie debería navegar y secretos que nadie debería conocer. Todos los maines con poderes psíquicos deberían renunciar a ellos y combatir de manera tradicional como el resto de sus hermanos. Finalmente, el emperador cerró su discurso final con una advertencia. Pobre de aquel que ignore mi advertencia o rompa la fe en mí. Será mi enemigo y visitaré tal destrucción sobre él y todos sus seguidores que hasta el fin de todas las cosas lamentará el día en el que se apartó de mi luz duras palabras del Emperador y desde luego un gran golpe para los mil hijos, pues la gran mayoría usaban sus poderes para hacer prácticamente de todo, desde combatir hasta limpiar sus voltes y su equipamiento o pasar la página de un libro. Pero sobre todo, sería un golpe traumático para Magnus, al igual que Lorgar había quedado censurado por el ser que más admiraba en la galaxia, solo que no tan severamente. Pues sus logros y su legado aún estaban intactos, sólo se había manchado un poco su honor y se le había prohibido hacer lo que más le gustaba, usar hechicería disforme y continuar sus investigaciones sobre el gran océano y sus misterios. Como guinda del pastel, Todas las legiones recibirían un capellán de los portadores de la palabra para asegurar que se cumpliera el mandato del emperador. Digo, para apoyar la moral de los maines psíquicos, pues hijos del Lorgar también habían sido censurados hace poco y habían aprendido la lección. Así que, seguramente serían los mejores para ayudar a sus hermanos en esta época de transición. Lo cual era muy conveniente para los portadores de la palabra porque así tendrían una espía en el corazón de las demás legiones que podría ir promoviendo el sentimiento antiimperial, sobre todo en las sociedades secretas de Astartes, las Logias, unas sociedades secretas que el emperador había prohibido pero que los Astartes mantenían aún así para tener un espacio donde poder hablar fuera de su rango militar y poder expresar sus opiniones libremente sin miedo a represalias por parte de un superior. Pero esa libertad de expresión fue precisamente lo que facilitó la entrada a las ideas de sedición y traición, y al final las logias acabaron siendo una puerta abierta a la corrupción del caos, que fue infectando las demás legiones con el mayor subterfugio posible. Tras el concilio de Nikea, por fin el emperador pudo volver a Terra a trabajar en su proyecto secreto y la gran cruzada continuó al mando del señor de la guerra para terminar la conquista de la galaxia. Y hablando del primero entre iguales, creo que ya va siendo hora de hablar del protagonista de esta fase de la historia imperial, el gran Horus Lupercal, el señor de la guerra. Poco después de haber sido nombrado Señor de la Guerra y una vez acabado el Consejo de Nikea, Horus resumió su conquista galáctica, aunque estaría mucho más ocupado con los quehaceres que traía su nuevo título. En su viaje por el vacío estelar, la 63ª flota expedicionaria a la que estaba al mando Horus, descubrió una de las civilizaciones humanas espaciales que habían sobrevivido a la vieja noche, una de esas civilizaciones que preservaban sus máquinas PCE y habían podido reconstruir una sociedad avanzada con tecnologías superiores al imperio en muchas ocasiones. Una civilización conocida como los Interex. Los Interex habían salido bastante bien parados tras las tormentas disformes y habían logrado establecer alianzas con varias razas senos que formaban parte de su sociedad en paz y armonía, como por ejemplo los Kinebracht, Unos senos con aspecto de simios a los que se les daba muy bien la tecnología. Otros senos parecían tener forma de centauro, hasta que los lobos lunares se dieron cuenta de que en realidad se trataban de guerreros humanos que usaban una plataforma móvil desde la que luchaban que les daba un aspecto de centauro. Horus quedó fascinado al verlos. A pesar de que permitieran senos de forma tan abierta, eran razas pacíficas con las que los humanos de los Interex mantenían buenas relaciones, y Horus creía que era posible llegar a una alianza con esta civilización. En su corazón sabía que su padre sería capaz de ver el potencial de esta rama perdida de la humanidad y permitir su existencia al lado del imperio, quizás como un estado vasallo, respetando así la independencia de su pueblo y asegurando un fuerte aliado para el imperio un gran logro a la altura de su nuevo título, una muestra de que el imperio de la humanidad podía ser tolerante y benevolente y que no siempre destruía todo a su paso, una gran proeza que sin duda llenaría de orgullo a su padre. Pronto se comenzaron a entablar negociaciones entre ambos bandos y Horus y su legión tuvieron varias reuniones con embajadores de los Interex, y así ambos bandos comenzaron a intercambiar datos de sus respectivas culturas. Los Interex les hablaban de su pueblo, sus costumbres y los senos con los que habitaban, y los lobos lunares les hablaron del imperio y de la verdad imperial. En uno de estos intercambios culturales, los Interex mostraron a Horus y su guardia un museo con armas que usaban en el pasado, pues los Interex eran una civilización de paz y hacía tiempo que habían desechado las ideas de guerra y colocado sus armas más letales en museos como un recordatorio para no repetir su pasado. En concreto, les mostraron una arma ideada por los Senos Kinebracht, una espada Anatam, un artefacto que por lo visto era una especie de arma consciente, que en palabras de los Interex podía matar a cualquier enemigo si se le comunicaba el nombre de su objetivo, de alguna forma convirtiéndose en su antítesis, su opuesto natural para poder derrotarlo. Según los Interex, incluso un rasguño de su hoja era suficiente para acabar con su objetivo por muy formidable que fuera, una capacidad sobrenatural que suena mucho a tecnología disforme y muy pero que muy herética, cosa que no preocupó mucho a Horus y los suyos, ya que como dicta la verdad imperial, pues no creían en este tipo de cosas. Con lo cual, Horus y los suyos pusieron su mejor cara de fascinación, pero en realidad no se lo creyeron por un momento, pero les pareció un artefacto curioso cuanto menos. En una de estas conversaciones, Garbiel Loken, uno de los miembros más estimados de la legión y miembro del círculo interior de Horus, conocido como el Mornival, estaba teniendo una conversación con un capitán de la guardia de los Interex cuando este último menciona la existencia del caos y como los Interdex vigilaban constantemente para erradicar cualquier señal de corrupción caótica y que esa era la razón por la que estaban tardando tanto las negociaciones, pues nunca se fiaban de extranjeros por si acaso. Cosa que Loken no parecía entender bien, y cuando el guardia vio que estos nuevos visitantes del Imperio de Terra no conocían la verdad sobre el caos, se alarmó bastante. Pero Loken no parecía saber a qué se refería, lo achacó a alguna especie de amenaza senos extraña y no le dio más importancia al asunto. Las negociaciones continuaron y vemos una escena en la que Horus, junto con su Mornival, compuesto por Loken, Abaddon, Horus Aximand y Torgadon, están conversando con unos embajadores Interex sobre la superficie de uno de sus planetas. Y de pronto al bando de los Interex les llega la noticia de que la espada Natan del museo había sido robada. Los Interex obviamente no habían sido, así que tendría que haber sido acción de Horus y sus fuerzas. Así se confirmaron sus sospechas de que estos visitantes del imperio habían sido corrompidos por el caos, pues solo un seguidor de los poderes ruinosos querría robarles un artefacto de esas características. Y así, sin ninguna advertencia, comenzaron a abrir fuego sobre el Primarca y sus marines, quienes tuvieron que realizar una escapatoria desesperada en territorio enemigo y superados en número por todos lados. Al final pudieron escapar porque nada puede con un Primarca y su guardia personal, pero Horus estaba furioso, decepcionado y confundido. En definitiva, le había frustrado no poder llegar a entenderse con esta civilización y sabía que en los ojos de su padre había fallado, y finalmente se vio obligado a aplastar también a esta sociedad espacial utópica para asentar el dominio imperial, una desgracia que pesaría mucho sobre la conciencia del señor de la guerra. Tras este pequeño gran fracaso, Horus intentó pasar de página siguiendo los consejos de su padre cuando le nombró señor de la guerra. El emperador le había sugerido que cambiase de nombre a su legión para intentar buscar otra identidad que encajara con su nuevo rango, una oferta que Horus en principio rechazó, pero tras el fracaso de los Interex, el tono grisáceo de los lobos lunares fue sustituido por el verde oscuro de los hijos de Horus, y sus sombreras ya no lucirían la característica cabeza de lobo, sino un símbolo conocido como el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve un símbolo también conocido como el Ojo de Terra, que Horus adoptaría como el símbolo del Señor de la Guerra. Sin embargo, parece que renombrar tu legión y cambiarle un poco los colores no te libra de la cruda realidad, pues Horus recibió aún más malas noticias. Uno de los mundos que él mismo había conquistado se había rebelado contra el Imperio. Eugan Tenba, el gobernador de Davin, un amigo cercano de Horus, que él mismo había apuntado para supervisar el planeta, había dado la espalda al imperio. Esto simplemente no podía quedar así, el señor de la guerra no podía permitirse semejante mancha en su reputación, y así tomó rumbo de nuevo hacia Davin para descubrir por qué su estimado amigo había cambiado tanto de parecer. Al bajar a la superficie de Davin, aterrizaron sobre un pantano de aguas fétidas donde fueron atacados por hordas de zombis, sí, literalmente zombis, cuerpos humanos descompuestos y muertos en todos los sentidos de la palabra que se movían animados por alguna extraña fuerza esotérica. Algo que chocó bastante al contingente de hijos de Horus. Porque como cualquier otro miembro del Imperio, no creían en lo sobrenatural, y verlo manifestarse delante de sus propios ojos digamos que era algo un tanto… preocupante. Mientras sus hijos combatían hordas de cadáveres animados y bestias putrefactas, Horus se adentró en las profundidades del esqueleto de una nave espacial que estaba parcialmente sumergida en el pantano en busca del gobernador. Y ahí abajo, en las profundidades del Leviatán hundido, es donde encontró a su amigo Temba, sin embargo estaba muy pero que muy cambiado. Al igual que los zombies de fuera, su cuerpo parecía estar hinchado y cubierto de crucifacción, y en sus manos portaba nada más y nada menos que la espada Anatham que había sido robada de los Interex. Horus se batió en duelo contra el gobernador rebelde. Y a pesar de sus habilidades primarcas, Temba parecía haber obtenido nuevas habilidades que le permitieron estar a la altura de Horus, aunque solo fuera durante unos instantes. Inevitablemente Horus ganó el enfrentamiento dando muerte al traidor, aunque no sin antes ser alcanzado por la letal hoja de Lanatham. Horus salió victorioso de la nave, pero pronto desfalleció debido a la herida de la Natan. Aterrados, su legión le llevó de vuelta al espíritu vengativo para que los apotecarios pudieran curarle. Sin embargo, ni con la mejor tecnología sobre su nave, no había ningún método de la ciencia convencional que pudiera salvar a Horus, pues todos sus sistemas internos y sus complejos órganos estaban fallando inexplicablemente. Y al final pasaría lo impensable, moriría uno de los gloriosos hijos del emperador. El tiempo se estaba acabando, la vida de su primarca pendía de un hilo y los hijos de Horus no tenían tiempo para regresar a Terra para que el emperador le curara antes de que muriera. Su legión no quería aceptarlo, pero el destino del señor de la guerra parecía estar sellado. Y fue justo en ese momento cuando apareció el malnacido de Erebus, quien llevaba tiempo viajando con la expedición de Horus a modo de invitado de honor, y sugirió llevar al señor de la guerra a un templo en Davin, donde unos supuestos curanderos podrían curarle de sus males a través de una especie de ritual mágico. Algo que sonaba a supersticiones y tonterías primitivas, pero los hijos de Horus pensaron que si no tenían ninguna otra alternativa, valdría la pena intentarlo al menos, porque de todas formas, si no actuaban ya, Horus moriría. Ay, pobres ilusos, si solo supieran la verdad, le hubieran puesto un volterazo entre ceja y ceja Erebus ahí mismo. Pero el gran malnacido sabía moverse demasiado bien entre las sombras, porque veréis, en realidad fue Erebus quien robó la espada natán de los Interex, causando la destrucción de un potencial aliado del imperio y luego corrompió al gobernador de Davin para crear la revuelta y le dio la Anatham para que hiriera con ella a Aorus, pues los dioses del caos le habían asegurado que esta espada sería capaz de matar incluso al gran Horus Lupercal. Todo había sido orquestado por Erebus. Vais viendo por qué le odiamos tanto, ¿no? Habiendo convencido a los hijos de Horus con su mejor sonrisa y asegurando que esto era lo mejor que podían hacer, se llevaron el cuerpo malherido de Horus a la superficie de Davin a un lugar llamado el Templo de la Logia de la Serpiente. Y si un nombre así no te levanta sospechas, pues ya apaga y vámonos. Según el ritual, Horus pasaría tres días encerrado en el templo. Erebus decía que era un ritual de curación, que podría funcionar, o que a lo mejor no podría funcionar, pero las puertas se abrirían tras unos días, y que cuando por fin se abrieran, sabrían el resultado. Dentro del templo, Horus comenzó a tener un sueño de lo más extraño. Un sueño en el que aparentemente fue visitado por el espíritu de Hastur Sejanus, un legionario muy estimado por Horus que había fallecido hace relativamente poco, y Horus sentía que desde su muerte todo había ido a peor. De pronto el espíritu de Sejanus comenzó a contarle a Horus toda una serie de cosas, como él entendía mucho más que antes, pues había visto la gran verdad tras las intenciones del emperador, y así comenzó a hablarle de sus mentiras del gran engaño que es la verdad imperial, de la existencia de lo sobrenatural y de los dioses del caos. Sejanus le aseguró que ellos tan solo eran unas víctimas del emperador, quien, egoístamente, quería aprovecharse del poder de la disformidad para convertirse en un dios y silenciar al resto de dioses. Horus no podía creer lo que estaba escuchando, simplemente no podía ser. Su padre jamás les traicionaría así. Siempre negaba con vehemencia ser un dios a todo aquel que intentara venerarle. Como ejemplo estaba Lorgar, uno de sus propios hijos que también acabó castigado por intentar colocarle el manto de dios. Y por encima de eso estaba construyendo un imperio galáctico basado en la lógica y el conocimiento científico. Ante lo cual, los dioses del caos, para convencerle, le enseñaron una visión a Horus. Una visión de un futuro sombrío en el que la humanidad vivía aplastada bajo un régimen increíblemente sangriento en una época donde sólo había guerra. Horus de repente se veía en medio de una ciudad que parecía reconocer. Veía estatuas de sus hermanos y de su padre, pero la suya y la de algunos de sus hermanos Faltaban. Horus veía masas de población acudiendo a enormes catedrales a venerar la imagen de su padre. Estatuas, iglesias, catedrales y mundos enteros dedicados a la fe del dios emperador. Una escena que se repetía a lo largo del imperio. Y en el centro de todo estaba el emperador, sentado en su trono dorado, rodeado de un gran aura dorada de luz psíquica. Básicamente los dioses del caos le enseñaron el futuro del milenio 41 y le dijeron que esto es lo que pasaría si todo seguía su curso. Y esta es otra de las mejores mentiras construidas por el caos, pues los dioses en realidad le estaban contando la verdad a Horus. Este sin duda era el futuro que llegaría a pasar, pero se les olvidó mencionar que este era el futuro que pasaría solo si Horus traicionaba a su padre. De nuevo, una mentira envuelta en una verdad, tal y como la que le habían contado a Lorgar, solo que mucho más jugosa. Horus estaba tan asombrado como enfurecido, pero aún así no se lo podía terminar de creer. No se podía creer que su padre, el que le había creado y tutelado, el ser que más estimaba en la galaxia, fuera a traicionarle a él y al resto de sus hermanos de esta forma tan vil. A todo esto, Magnus el Rojo sentía que a su hermano le estaba pasando algo y corría un enorme peligro desconocido. Así, a través de un gran ritual, Magnus pudo interrumpir las visiones psíquicas de Horus manifestándose en su sueño en un intento desesperado de salvar a su hermano. Le imploró que no traicionara a su padre, pues todo esto no era más que un engaño. Y para demostrar sus palabras, Magnus arrancó el disfraz de Hastur Sejanus mostrando el rostro de la serpiente más vil del universo, el malnacido de Erebus. Parecía que Magnus había llegado a tiempo, había hecho lo correcto y ahora Horus negaría a Erebus la oferta de los poderes ruinosos. Sin embargo, la propia presencia de Magnus fue la última pieza que convenció a Horus de traicionar al Emperador. Pues Magnus obviamente había roto el Edicto de Nikea al usar sus poderes psíquicos para manifestarse de esta forma etérea, y como había desobedecido directamente al Emperador, Horus llegó a la conclusión de que tampoco podía fiarse de él, y esto es quizás lo único que no me entra en la cabeza de toda la caída de Horus, o sea, entiendo que es un dilema, vale, entiendo la situación en la que está Horus, pero… a ver, tienes dos opciones, por un lado está tu hermano, uno de los seres más gloriosos y perfectos en toda la galaxia, creado por el mismo emperador, que bueno… Sí, hacía tiempo había sido castigado por jugar demasiado con la disformidad. Vale, ok, a lo mejor no es la mejor opción. Pero por otro lado tienes a un capitán random de la legión de uno de tus hermanos que había sido castigado aún más severamente precisamente por estar metido hasta el cuello en temas de fanatismo religioso. Que por encima de eso había intentado engañarte poniéndose la cara de uno de tus hijos muertos para hablarte de unos dioses que quieren matar al emperador. No sé yo que levanta más sospechas, pero eh, ¿quién soy yo para criticar el juicio del primero entre iguales? En fin, a lo mejor podría consolarme con ese rumor que dice que la tentación del caos suele ser tan poderosa como el alma que intenta corromper. Y bueno, puesto así, me puedo creer más la caída de Horus. Pero bueno, todo eso de no creer a Magnus es que me saca de quicio. En fin, Horus no confiaba en Magnus, pero tampoco confiaba mucho en Erebus ni en su historia sobre los dioses. Sin embargo, la historia del emperador abandonándoles en busca de la divinidad parecía haber calado hondo, y en ese preciso instante se plantó la semilla de la corrupción en el corazón del señor de la guerra. Todo esto, Magnus se vio obligado a retirar su presencia del sueño de Horus y su consciencia volvió a su cuerpo en el otro extremo de la galaxia. Desesperado tras la caída de su hermano, realizó otro ritual desde su planeta natal, próspero, a través del cual proyectar de nuevo su presencia por el espacio. Pero esta vez viajaría hasta Terra para avisar a su padre de la terrible traición de Horus, aunque tuviera que romper de nuevo el edicto de Nikea. Sin embargo, cuando llegó a la ubicación del emperador, no podía acceder a él. Había un enorme muro desconocido para Magnus que no le permitía la entrada, y por mucho que intentara penetrar el muro con su gran poder psíquico, no podía atravesarlo, pues estaba protegido por el poder del propio emperador. El muro era completamente inexpugnable incluso para la hechicería del gran Magnus. La posibilidad de avisar a su padre, cada vez se desvanecía más. Y justo entonces se le aproximó una figura que Magnus creía reconocer de otros viajes en el gran océano. Una entidad antigua y poderosa que le aseguraba que con su ayuda podrían romper este muro sin problemas y Magnus podría ir corriendo a chivarse a su padre sin ningún problema. Propuesta que Magnus aceptó en su desesperación y juntos pudieron romper las barreras del emperador y penetrar la protección psíquica del palacio imperial. Pero poco sabía Magnus que en realidad esta entidad aparentemente amistosa era nada más y nada menos que el mismísimo maestro del engaño, Tzij, el dios del caos de la magia y la conspiración. Y el muro que acababan de romper juntos era un túnel de la telaraña humana, el proyecto más importante y secreto del emperador del que dependía el destino de toda la especie humana. Tras romper el muro, Magnus ni siquiera tuvo tiempo de pronunciar palabra, pues detrás suyo surgió un enorme ejército de miles de millones de demonios del caos, la gran hueste del panteón oscuro, quienes comenzaron a inundar la telaraña y a arrasarlo todo. Magnus solo pudo contemplar en shock la cara de enfado de su padre, y como sus custodes comenzaban a enfrentarse a las hordas demoníacas. Comprendiendo su terrible error, la presencia de Magnus se desvaneció. Su intento de avisar a su padre había acabado en fracaso absoluto. En vez de avisarle de la inminente amenaza de Horus, había quedado como un completo traidor pues además de haber roto el edicto de Nikea con sus poderes, aparentemente había destrozado los planes del emperador a posta sin ofrecer ninguna explicación a cambio. Las acciones de Magnus tuvieron consecuencias de una magnitud que no podría imaginarse ni en el más loco de sus sueños. Desde ahora en adelante, el emperador tendría las manos atadas, obligado a luchar en la telaraña contra las inacabables hordas demoníacas en una batalla que no tenía posibilidades de ganar. Los gloriosos custodes del Emperador libraron una batalla contra un mar interminable de oscuridad durante los próximos 5 años, ayudados solo por miembros de una rama del Mechanicus y sus máquinas de guerra. Sin embargo, su mayor arma contra el caos, el Emperador, estaba neutralizado. Se vio obligado a resignarse a su trono dorado, que había sido gravemente dañado por la violenta entrada de Magnus y ahora debía permanecer sentado para combatir las fuerzas de los poderes ruinosos e intentar frenar su avance lo que pudiera y evitar que lo destruyeran todo. Esta es la gran razón por la que el emperador no podía actuar en persona durante la herejía de Horus. Estaba atado a su trono dorado y a la lucha en la telaraña para intentar desesperadamente salvar algún resquicio de su gran proyecto. Si Magnus no hubiera dañado el trono con su entrada, el emperador quizás podría haber matado a Aorus y al resto de traidores, dándoles un derrame cerebral desde la otra esquina de la galaxia, o podría viajar hasta ellos y aniquilarlos antes de que la rebelión cogiera inercia. Pero gracias a Magnus, esto ya no podía pasar. Y quizás lo más irónico de esta tragedia fue que Magnus era una pieza esencial de todo este plan del emperador, pues de Magnus sería la tarea de presidir desde el trono dorado abriendo el portal a la telaraña para el resto de la humanidad. Magnus iba a ser la piedra angular del plan del emperador para elevar a la humanidad a su nuevo estado de gloria. Un destino perfecto para Magnus pues sólo él entre sus hermanos tenía el poder psíquico requerido por el trono, y además le permitiría usar sus poderes al máximo de su potencial, desempeñando la gran tarea para la que había sido creado. Y de haberlo sabido de antemano, quizás hubiera buscado otra manera de avisar a su padre. Pero, como dice el dicho, lo hecho, hecho está. El emperador quedó increíblemente decepcionado, y Malkador en respuesta envió a la Legión de los Lobos Espaciales, liderados por Liman Ras, para que se dirigieran a Próspero y arrestaran a Magnus para traerlo de vuelta a Terra, donde sería juzgado por sus acciones. Volviendo a la trama principal, tres días después del ritual, Horus emergió del templo aparentemente revitalizado, lleno de vida y de una nueva energía. Pocos sabían los hijos de Horus que ya se había corrompido su corazón y que poco a poco iría convenciendo a su legión y a otras para unirse a su golpe de estado. Tras salir del templo, abrazar a sus hijos y volver a su nave como si no le hubiera pasado nada, Horus ya comenzó a tramar su primera conspiración. Sabía que Magnus era consciente de su traición y debía ser silenciado. Y justo cuando estaba pensando cómo lidiar con su hermano Chivato, vio las órdenes que había recibido Ruz de arrestar a Magnus y decidió alterarlas un poco, cambiando a restar por matar y destruir a toda su legión. Y así su primera conspiración culminó en un conflicto conocido como La Quema de Próspero, el primer y trágico conflicto de legiones antes de la herejía de Horus en la que los lobos de Rus y un contingente de Custodes y Hermanas del Silencio descendieron sobre el planeta de los Mil Hijos, arrasándolo todo a su paso. Magnus sentía una enorme culpa por lo que había hecho, y dejó su mundo completamente desprotegido hasta el último momento, en el que por fin confrontó a Rus para afrontar su destino, y aparentemente el rey carmesí acabó siendo ejecutado por el verdugo del emperador. Con la quema de Próspero, Horus había silenciado a Magnus y dañado severamente a dos legiones que en principio no se unirían a su causa. Pero Horus necesitaba más tiempo para conseguir más apoyos para su rebelión, así que continuó con las campañas de la Gran Cruzada tejiendo más conspiraciones en secreto. Durante este tiempo, Horus se fue distanciando más y más de su círculo interno del Mornival, los individuos en los que más confiaba de su legión, y se acercó más a la sabandija de Erebus, quien tenía muchas cosas interesantes que contarle acerca de las deidades que moraban en el Imaterium y todos los secretos que podían contarle. Así Erebus fue maquinando con Horus para ir convenciendo a las demás legiones de su causa, e ir contándole más acerca de los poderes ruinosos. Aunque Horus todavía no confiaba demasiado en estos dioses de los que Erebus le hablaba. Él prefería conquistar tierra por sus propios medios, no gracias a unos aliados externos. Él era el libertador de la humanidad quien venía a salvarla del yugo tiránico de su padre, no un siervo de los dioses. Entre otros secretos, Erebus le informó a Horus acerca de la red de logias entre las legiones y cómo eran susceptibles a nuevas ideas… revolucionarias, digamos. Y así, Horus se aprovechó de estas sociedades secretas de Astartes para ir convirtiendo las legiones que pudo a su causa y causando división interna en aquellas que sabía que permanecerían leales. Pero ¿cómo pudo Horus convencer a tantas legiones? Pues veréis, había mucha polémica entre los marines porque el emperador estaba comenzando a dar autoridad a los humanos sobre el imperio. Se estaba construyendo una administración humana en Terra, conocida como el Consejo de Terra y los Altos Señores, quienes en el futuro gobernarían incluso por encima de los primarcas. Y a algunos de ellos, digamos que no les gustó mucho esta idea, se sentían profundamente traicionados por su padre como si no valorara todo su esfuerzo militar, todos los logros, todos los mundos conquistados, los legionarios perdidos y toda la sangre y el sudor vertidos para conquistar la galaxia en su nombre. Y Horus se aprovechó de esta polémica empujando la narrativa de que el emperador tan solo les estaba usando y que cuando hubiera terminado se desharía de ellos como quien se deshace de una herramienta desgastada. Ante semejante destino, Horus prometía que si le ayudaban a derrocar al falso emperador, él se aseguraría de que ellos gobernaran la galaxia a su lado tal y como se merecían. Al final, Horus pudo convencer a 8 de sus 18 hermanos, asegurando así el apoyo de sus legiones durante la guerra civil que vendría. Quizás no eran los primarcas más ejemplares o los hijos más brillantes del emperador. De hecho, podría decirse que los hermanos que Horus pudo convencer, en realidad, eran una banda de primarcas rotos. No eran los que Horus hubiera elegido si hubiera podido escoger libremente, pero al fin y al cabo, eran sus hermanos y habían decidido apoyarle. Pero aparte de sus hermanos y el vasto poder militar de las legiones astartes, Horus consiguió una gran variedad de apoyos a lo largo del imperio. Pues digamos que no todos estaban contentos con el autoritario orden del emperador, y al final fueron seducidos por las libertades que ofrecía Horus. Quizás el aliado más importante que consiguió fue Kelbor nada más y nada menos que el fabricador general de mecánico ¿Y cómo pudo Horus convencer al miembro más estimado del sacerdocio de Marte? pues aparte de agasajarle con máquinas pc nuevas, lo cual es un manjar muy jugoso, levantó las prohibiciones del emperador de investigar sobre la disformidad o la inteligencia artificial. Pero eso no fue todo. ¿Os acordáis de esas cámaras que el emperador selló y dijo que nadie debería tocar bajo ninguna circunstancia? Bien, pues Horus le pasó los códigos necesarios para abrirlas. Y según se abrieron, Kelbor Hall encontró máquinas y artefactos de la era oscura, máquinas corrompidas por el caos que le infectaron con una especie de virus informático disforme que corrompió al fabricador general de Marte en instantes, convirtiéndolo en un completo hereje. ¿Soy yo o en realidad la herejía de Horus está repleto de ejemplos de individuos directamente desobedeciendo al emperador o haciendo caso omiso a sus consejos? para luego acabar cagándola astronómicamente o como siervo del caos. Por ejemplo, tenemos al Lorgar, ¿no? Lorgar, los dioses no existen, la religión es una tontería, deja eso. ¿Y qué hace el Lorgar? Va, e encuentra unos nuevos dioses sádicos y acaba masacrando a media galaxia. Muy bien. Magnus deja de jugar con la disformidad y para de investigar ya porque al final la vas a liar que hace Magnus, se pasa estos consejos por el forro de los mismísimos y al final acaba destruyendo el proyecto más grande del emperador que tenía el potencial de salvar a toda la especie humana. Con lo cual chicos, si el emperador te dice que te tires por un puente, te tiras por ese jodido puente. Porque el emperador sabe muy bien lo que dice y si te dice que hagas algo o que no lo hagas, tiene una razón de peso detrás. Pero en fin, Kelbor Hall no hizo caso al emperador y al final pasó a convertirse en el fundador del Mecánicum Oscuro, llevándose gran parte del sacerdocio consigo para investigar sobre todo tipo de conocimientos prohibidos, como por ejemplo cómo crear fusiones horripilantes entre demonio y máquina y otras cosas interesantes que serían de mucha ayuda a Horus. La creación del Mecánicum Oscuro acabó desatando el Cisma de Marte un gran conflicto entre tecno sacerdotes leales y herejes que consumió todo Marte durante los principios de la herejía y acabó dividiendo al sacerdocio para siempre. Por un lado estaría el mecánico oscuro y los simpatizantes de Horus, y por otro lado el recién nombrado Adeptus Mechanicus y los que permanecieron leales al emperador. Ahora con la mitad de sus hermanos de su parte, el apoyo del mecánico oscuro y las muchas alianzas que había forjado Horus con sus promesas... Todo parecía estar listo para la rebelión, y la galaxia pronto ardería con los fuegos de la ambición del señor de la guerra, y junto con sus hermanos traidores avanzaría inexorablemente hasta llegar a Terra. Pero antes de revelar sus verdaderas intenciones, Horus debía solucionar otro pequeño asunto. Horus sabía que no todos los astartes de las legiones que apoyaban su rebelión romperían sus juramentos de lealtad hacia el emperador, pues para muchos seguía siendo su ídolo y su lealtad parecía inquebrantable. Así que tanto él como sus hermanos traidores, digamos que, tuvieron que hacer un poco de limpieza interna entre sus filas. Horus convocó a otras tres legiones en el sistema de Istvan para apaciguar una rebelión sobre el planeta de Istvan 3. Una fuerza descomunal y totalmente desproporcional, cuatro primarcas y sus cuatro legiones para someter un solo planeta, los hijos de Horus, la guardia de la muerte, los devoradores de mundos y los guerreros de hierro. Algo que levantó alguna sospecha entre los legionarios, quienes pensaban que quizás Horus se estaba pasando un poco, pero en definitiva, ¿quién podría cuestionar las órdenes directas del señor de la guerra? Así, Horus ideó un plan en el que aproximadamente un cuarto de cada legión asaltaría el planeta primero y luego sería reforzada. Lo que no sabían estos pobres legionarios es que ellos eran los que habían sido considerados demasiado leales para convertir a la causa de Horus. Poco después de que alcanzaran la victoria, los maines sobre la superficie, estupefactos, vieron como sus propias naves abrieron fuego sobre el planeta con armamento exterminatus, en concreto una bomba del virus devorador de vida, un compuesto químico que como su propio nombre indica, se esparce por toda la atmósfera disolviendo toda la materia orgánica del planeta, convirtiéndola en charcas de desechos biológicos y todo tipo de gases liberados por materia orgánica en descomposición. Y por si acaso eso no fue suficiente, Las naves de la órbita bombardearon de nuevo el planeta, esta vez con bombas exterminatus más convencionales que prendieron fuego a toda la atmósfera del planeta en una colosal combustión química para asegurarse de que no quedara ni rastro de los maínes leales. Y mientras la luz del fuego brillaba en los ojos de Horus, el señor de la guerra proclamó el comienzo de su rebelión con las proféticas palabras, ¡Que arda la galaxia! Sin embargo, Horus no contaba con que todavía había células leales en su flota. Uno de ellos, Sol Tarvich, capitán de los hijos del Emperador, se enteró de la terrible conspiración que estaba tramando Horus y bajó presto a la superficie para avisar a los maines leales del inminente ataque, dándoles unos segundos para buscar refugio en búnker subterráneos. No todos pudieron evitar el exterminatus y la gran conflagración que envolvió todo el planeta. Sin embargo, una gran parte de ellos consiguieron sobrevivir al ataque de Horus. Horus enfurecido quería volver a bombardearlos para exterminarlos del todo, pero a Angron le picaban demasiado sus clavos del carnicero y desobedeciendo directamente sus órdenes, bajó a la superficie con su legión para matar a los leales con sus propias manos y darse un baño de sangre. Algo que no sentó nada bien a Horus, pues ya en el comienzo de su rebelión estaba viendo que sus hermanos no eran tan fáciles de controlar. Y al final se vio obligado a enviar más fuerzas para acabar con los leales de forma más tradicional. Fuerzas que Horus podría haber usado para conquistar otros sistemas. Pero ahora tenía que bajar a ayudar a los supervivientes ahora se veían ante una marea de legionarios que hasta hace unos instantes eran sus hermanos, descender sobre ellos sin misericordia liderados por sus padres genéticos. A pesar de estar conmovidos por esta terrible traición, los leales mostraron una resistencia feroz, vendiendo sus vidas a un alto coste para las fuerzas de Horus. Esta brutal traición a sangre fría, en la que Horus mostró sus verdaderos colores masacrando a sus propios legionarios, pasaría a ser conocida en la historia como la atrocidad de Isban III. Mientras tanto, había otro legionario leal que le causaría muchos problemas al bando de Horus, el gran Nazaniel Garro, capitán de batalla de la Guardia de la Muerte. Nazaniel Garro también había permanecido leal al emperador y se encontraba en la flota cuando se ejecutó la gran conspiración de Horus. Y habiéndose enterado del terrible plan de Horus, consiguió escapar del sistema a bordo de la nave Eisenstein en un salto desesperado a la disformidad para llegar a tierra y avisar al emperador de la terrible traición de su hijo y la gran guerra civil que amenazaba al imperio. Si ya escaparon por los pelos de las flotas traidoras en el sistema de Eastland, una vez en la disformidad garro tuvo que luchar su propia batalla en el interior de la nave, obligado a matar a los legionarios traidores que trataban de acabar con su vida Y al final Garro y sus fuerzas parecían haber ganado una heroica batalla, pero de pronto, horrorizados, vieron como sus hermanos muertos se alzaron una vez más gracias a las bendiciones de Nerbur, pues este dios del caos tenía un especial interés en la guardia de la muerte y no iba a permitir que Garro llegara a tierra para avisar al emperador. Todavía en shock, tuvieron que luchar contra los cadáveres putrefactos, hinchados y reanimados de sus hermanos muertos los primeros marines de la plaga propiamente dichos. Marines corrompidos por Nergul y bendecidos con una resistencia sobrenatural. Al final, garro también pudo vencer a los marines de la plaga y las fuerzas de Nergul que asaltaron su nave. Pero tuvieron que salir de la disformidad, pues la Eisenstein había sufrido muchos daños y corría el riesgo de caerse a cachos. Al volver a la realidad, parecían estar en medio del espacio remoto, aislados y sin motores para llegar hasta tierra Y justo cuando su viaje parecía haber llegado a un pronto final y que jamás podrían avisar al emperador, apareció una nave de la nada para salvarles. El Phalanx, el buque insignia de los puños imperiales, y a bordo estaba el mismísimo Robaldor. Con urgencia Garro le contó todo acerca de la traición de Horus y sus hermanos a Dorne, pero este enfurecido casi le mata ahí mismo por insinuar semejante osadía. Pero tras escuchar más testimonios de lo ocurrido y calmarle un poco, Garro al final pudo convencerle de volver a Terra para avisar al emperador. Y así los planes de Horus quedaron expuestos gracias al noble Nazaniel Garro quien pudo avisar al imperio de su terrible traición antes de que fuera demasiado tarde. Y si no fuera por la heroica hazaña de Garró, medio imperio hubiera ardido antes de que los viales se dieran cuenta de lo que estaba pasando. La noticia de la terrible traición de Horus fue desoladora para el emperador. En sus muchas visiones del futuro, jamás había contemplado la posibilidad de que fuera Horus el que acabara traicionándole. Sin embargo, sabía que debía actuar en consecuencia. No podía acudir en persona para confrontar a su hijo debido a las acciones de Magnus, pues como ya sabemos, estaba atado al trono dorado. Así que en respuesta, puso a Rogal Dorn al mando de las defensas de Terra y ordenó que fortificara el palacio imperial para la brutal guerra que inevitablemente llegaría a la cuna de la humanidad. Y desde este momento, Dorn sería el nuevo maestro de la guerra en cuanto a razones prácticas, ya que estaría al mando de la defensa y tendría total autoridad sobre sus demás hermanos. Una de las primeras acciones del Pretoriano de Terra fue organizar una contraofensiva contra los traidores. Ordenó a siete legiones que reunieran sus fuerzas y se dirigieran para Eastbound para aplastar la rebelión de Horus antes de que cogiera inercia. Y así, corax al mando de la Guardia de los Cuervos, Vulcan y sus Salamandras, Ferrus Manus y sus Manos de Hierro, junto a Alfarius y la Legión Alfa, Conrad Curse y los Amos de la Noche, Perturabo y sus Guerreros de Hierro. Y por último, Lorgar y sus portadores de la palabra partieron hacia el sistema Istvan para poner un pronto final a la rebelión de su hermano. La flota de retribución llegó rauda al sistema de Istvan y los leales comenzaron a asediar el planeta de Istvan V, descendiendo sobre la depresión de Urgal, la zona donde los traidores se habían atrincherado. Centenares de miles de cápsulas de desembarco llovieron sobre la depresión de Urgal, conteniendo las salamandras, la guardia del cuervo y las manos de hierro, quienes llevaron la lucha contra los traidores y comenzaron a ganar terreno. Su desembarco parecía haber tenido efecto y sus fuerzas parecían estar machacando a los traidores. La victoria parecía estar cerca. Si con tres legiones ya iban ganando, con el apoyo de sus cuatro hermanos restantes, los traidores pronto quedarían reducidos a polvo y Horus pagaría por sus acciones. Saboreando la victoria, Ferrus Manus se adentró en las filas de los hijos del Emperador para enfrentarse en duelo contra Fulgrim y vengarse del hermano que había intentado corromperle. Sin embargo, Korraks, Vulcan y Ferrus no tenían ni idea de que sus hermanos esperando en la órbita ya habían jurado lealtad a Horus hace tiempo y cuando bajó la segunda oleada de fuerzas supuestamente leales cubrieron los flancos de la primera oleada para justo después volverse contra ellos y masacrarlos indiscriminadamente. Los leales comenzaron a sufrir bajas extremadamente altas, pues no se esperaban semejante traición de sus refuerzos, quienes comenzaron a disparar una lluvia de volters a bocajarro desde su retaguardia. Las salamandras, la guardia del cuervo y las manos de hierro no tuvieron tiempo de reaccionar antes de que sus filas sufrieran horribles bajas y sus legionarios se vieran rodeados por todos lados. El nudo de los traidores apretó y cada vez los leales eran menos en número hasta que fueron completamente exterminados. Este brutal enfrentamiento, una terrible victoria de los traidores, sería recordado en los anales de la historia como la masacre del desembarco de Eastbound 5, un vil engaño de los traidores que redujo a tres legiones de maines espaciales a añicos. Y aparentemente se saldó con la muerte de sus tres primarcas. Algo completamente inconcebible, pues nadie jamás pensaba que un primarca pudiera morir. En todo caso, solo un primarca podría matar a otro. Y eso era algo que jamás pasaría una esperanza que Fulgrim rompió en pedazos cuando durante el conflicto decapitó a su hermano Ferrus, dando muerte por primera vez a uno de los hijos del emperador y dejando a la Legión de las Manos de Hierro huérfanos y descarriados. Vulcan también parecía haber muerto tras una colosal explosión nuclear desatada por un misil disparado por Perturabo y sus guerreros de hierro. Nadie había visto morir a Moli Corax, pero tampoco se sabía nada de él. Había desaparecido por completo y muchos pensaron que si Ferrus y Vulcan habían muerto, Corax probablemente también. Pero nadie había confirmado su muerte. Lo que en realidad pasó con Vulcan y Corax también tendrá que esperar a sus respectivos vídeos. Desde este punto en adelante, tres legiones leales al emperador habían quedado prácticamente aniquiladas. Al menos un primarca había sido asesinado y otros dos habían desaparecido en combate. Las salamandras, la guardia del cuervo y las manos de hierro quedaron divididas en pequeñas células de legionarios de diferentes legiones. Este contingente de fuerzas esparcidas serían conocidas como las Legiones Fragmentadas. Algunos sobrevivieron a la masacre inicial y lucharon durante meses en una valiente resistencia para hacer pagar a los traidores por sus atrocidades. Otros consiguieron huir milagrosamente de la masacre de una manera u otra entre el caos y la destrucción para luego enfrentarse a las fuerzas de Horus a través de una guerra de guerrillas para intentar frenar su avance por el imperio. Algo que sí fue un estorbo para Horus Pero en realidad estaban enormemente superados en número, y a pesar de que sus esfuerzos fueran nobles, era como intentar frenar un incendio con un vaso de agua. Así, con estas dos masacres, estas dos infames traiciones, primero para limpiar sus filas y segundo para neutralizar la contraofensiva del emperador, comenzó la herejía de Horus. Y la galaxia ardió con la ambición del señor de la guerra y su grupo de hermanos traidores. La terrible rebelión de Horus había causado lo impensable, Maín Espacial luchando contra Maín Espacial, Primarca contra Primarca, hermanos que habían luchado hombro con hombro ahora buscaban darse muerte el uno al otro, y todos los progresos de la Gran Cruzada y el nuevo orden del Emperador corrían el riesgo de ser completamente destruidos. Acabamos de ver las terribles batallas que tuvieron lugar al comienzo de la herejía en el sistema de Istvan. Sin embargo, el inexorable avance de los traidores desencadenó una gran variedad de conflictos de proporciones épicas repartidos por toda la galaxia. Obviamente no podemos cubrirlos todos, pero sí es necesario hablar de cómo los traidores rompieron el imperio en pedazos y la estrategia que emplearon para hacerlo. Antes incluso de las dos masacres de Istvan, Horus había tejido más conspiraciones para mantener a raya a aquellos de sus hermanos que sabía que no podría convencer. Sanguinius, quizás el único entre sus hermanos que Horus creía que podía rivalizarle en combate, había sido mandado al sistema de Cygnus Prime con la orden de purgar el resto de los senos Nephilim. Sin embargo, Sanguinius entró de lleno en una trampa del caos, donde las fuerzas de Khorne y Slanesh trataron de corromper su alma. Una trampa que al final falló, pues nada puede con la gloria del gran ángel dorado de Baal, pero sí mantuvo a su legión distraída el tiempo necesario, luchando contra horribles hordas de abominaciones. Por otro lado, el Khan seguía en el sistema de Chondax, purgando orcos, y se enteró de todo el conflicto después de las masacres de Istvan, y Horus no sabía cómo el Khan reaccionaría, así que envió a Mortarion para asegurarse de que estuviera de su lado. Una negociación de la que Mortarion huyó con el rabo entre las patas justo antes de ser decapitado por el Khan, pues el Khan era de corazón leal. Gilliman, sin embargo, era otra historia. No podría ser corrompido porque era irremediablemente disciplinado. Y además, su legión era de las más numerosas, lo cual sería un gran obstáculo para las fuerzas traidoras. Sin embargo, Gilliman no había recibido ninguna noticia de la traición y vivía feliz en su burbuja de ignorancia, pensando que todavía estaba en los días dorados de la Gran Cruzada y esperaba ansioso las próximas órdenes del Señor de la Guerra, con lo cual estaba totalmente desprotegido. Y Horus le brindó esta oportunidad a su querido hermano Lorgar quien tenía muchísimas ganas de hacerle pagar a los ultramarines por la humillación que sufrieron en monarquía y enseñarle a Gilliman el verdadero significado de la palabra venganza. Gilliman y sus ultramarines de pronto recibieron órdenes de reunirse con los portadores de la palabra en el mundo de Kalf para embarcar en una misión conjunta contra una nueva amenaza desconocida. Y justo cuando todos los ultramarines estaban bien juntos y apelotonados, los portadores de la palabra comenzaron la masacre. De pronto, una nave se lanza a todo motor e invistiendo todo a su paso en un rumbo de colisión con el muelle orbital más grande de Kalf. Los ultramarines no sabían qué estaba pasando, pensaban que se trataba de algún tipo de error e intentaron detenerlo. En último instante, desesperadamente, abrieron fuego antes de ser embestidos por el buque a la deriva y convertidos en chatarra espacial. Pues nada podía detener su veloz avance hasta que se empotró con el muelle detonando varios navíos en su trayectoria y tirando enormes escombros a la superficie del planeta un gran crucero que estaba amarrado al muelle, no pudo escapar de la gravedad de Kalt y descendió del cielo como el puño de un dios, chocando contra Kalt con una fuerza descomunal para después detonar sus reactores y causar todavía más devastación al mundo de Gilliman. Los ultramarines al principio no sabían cómo reaccionar, tanto la órbita como la superficie de un momento a otro estaban repletas de explosiones y caos. Pero de pronto, entre el humo y el polvo levantado por la caída del crucero, era obvio que los portadores de la palabra les estaban masacrando sin misericordia. Y parecía que no estaban solos, pues además de los hijos del órgar y los titanes traidores, entre sus filas caminaban unas grotescas criaturas que parecían haber nacido de las pesadillas. Y fue en ese momento cuando los ultramarines se dieron cuenta de lo mucho que habían cambiado sus hermanos. Tanto el espacio como la superficie se volvió una guerra total, en la que Gilliman desde su nave, el honor de Macragh, intentaba desesperadamente darle la vuelta a la situación. Pero Erebus tenía otro plan para Gilliman y sus hijos. De pronto los anillos de defensa orbitales de Kalf, que habían sido capturados por los portadores de la palabra, abrieron fuego sobre la estrella local del sistema, sacrificándola a los dioses del caos como parte del gran ritual que era esta masacre la estrella comenzó a irradiar una luz envenenada. Sus niveles de radiación habían crecido drásticamente y la superficie de Kalf pronto era un desierto radiactivo intransitable por menos humanos y casi imposible de aguantar incluso para los Astartes. Los ultramarines y los pocos supervivientes se vieron obligados a luchar una desesperada batalla en los oscuros túneles subterráneos de Kalf contra unos asesinos macabros, que una vez fueron sus hermanos, y los horrores que traían con ellos. Sin embargo, a pesar de pillarles por sorpresa, los ultramarines consiguieron derrotar a los portadores de la palabra con una victoria pírrica, a un gran coste. Pero Erebus se había salido con la suya. Pues todo esto no era más que un ritual para convocar una gran tormenta disforme, conocida como la Tormenta de la Ruina. Una tempestad disforme que creció tanto que partió la galaxia en dos desde la Franja Este, aislando así a las fuerzas de Gilliman y los demás leales imperiales que quedaran tras ella. Gracias a las acciones de los portadores de la palabra, Horus había logrado aislar a uno de sus mayores enemigos, que ahora estaría entretenido persiguiendo a Lorgar y a Angron por ultramar, y la Tormenta de la Ruina serviría para impedir el transporte y la comunicación en una gran parte del Imperio, además de sumir incontables planetas en un infierno terrenal. Además, Horus le dio permiso al órgar para que siguiera entreteniendo a Grimann con su venganza, y este se juntó con su amiguito Angron embarcando en lo que se conoce como la Cruzada Sombría, para arrasar los 500 mundos de ultramar, hacer más sacrificios a los dioses y, como guinda del pastel, convertida a Angron en un primarca demonio de cor. Según Lorgar, para salvarle la vida porque los clavos del carnicero le estaban matando. Pero bueno, no sé yo si es mejor morir a quedar esclavizado eternamente al dios de la guerra, la sangre y la violencia. largo de la herejía, Horus fue descendiendo más y más en los pozos de la corrupción caótica, cada vez aprendiendo más secretos sobre la disformidad. Una de las cosas que había oído en las voces de los muertos es que para derrotar a un dios hacía falta convertirse en uno. Un salto de lógica que parece increíblemente simple para un primarca, pero la clave es que Horus también había aprendido cómo convertirse en uno. Los muertos le habían revelado uno de los grandes secretos del emperador. Le hablaron de un mundo llamado Molech y de la primera visita del emperador. Pero Horus también aprendió que él, Fulgrim, Jagatai y Lionel Johnson habían vuelto a Molech con el emperador una segunda vez. Sin embargo, no se acordaban por qué ni de los detalles de la campaña. Algo que es completamente imposible, pues los primarcas tienen memoria heredética y se acuerdan de absolutamente todo. Entonces, la única respuesta es que el emperador había borrado sus recuerdos para esconder algún secreto. Sin embargo, Horus recordó que cuando se marcharon del planeta, dejaron un vasto contingente de titanes, ultramarines, ángeles sangrientos, 100 regimientos del ejército imperial y por si fuera poco, Molec era un mundo caballero repleto de los bípedos metálicos de la era oscura, con lo cual eran unas defensas completamente desproporcionales para un mundo que no parecía tener ningún valor estratégico. Horus estaba seguro de que el emperador estaba protegiendo algo muy importante, quizás la fuente de su poder divino. Y por lo que sabemos de Molec, Horus estaba dando en el clavo. Con determinación, el señor de la guerra convocó a Fulgrim y Mortarion para asediar Molec y tomar el poder que ofrecían los dioses para estar a la altura del emperador. Las defensas de Molec ofrecieron una resistencia feroz, causando incontables bajas en el bando traidor. Quizás el obstáculo más grande que se encontraron las fuerzas de Horus fue el titán Imperator, el prodigio de Terra. Una auténtica fortaleza móvil de metal que llega a rozar los 50 metros de altura. Un auténtico avatar del dios mag la tierra temblaba ante sus pisadas y las descargas de sus cañones parecían que iban a partir el mundo en pedazos. El flanco izquierdo de los hijos de Horus estaba sufriendo la peor parte de la ira del prodigio de Terra, pues su furia arremetía contra ellos una y otra vez, destruyendo sus trincheras en terribles explosiones que acabaron incluso con más de la mitad de los exterminadores Jasterien de Abaddon, la élite de los hijos de Horus. Además de varias divisiones de tanques y titanes enemigos. Y Abaddon pensaba que al final había llegado su hora. Porque si no hacían algo pronto, el titán Imperator iba a acabar con todo el flanco izquierdo. El prodigio de Terra parecía que podía con todo. Sin embargo, no contaba con que los mismos caballeros imperiales que debían protegerle la casa de Vyne habían sido corrompidos por Fulgrim, quien a estas alturas de la herejía ya había ascendido a primarca demonio de Slaanesh. Y gracias a sus constantes susurros seductores, los caballeros le traicionaron durante la batalla y al final, como una manada de lobos arrinconando a su presa, pudieron destruir al gran prodigio de Terra, combinando el fuego de sus lanzas térmicas sobre sus puntos débiles. Como se suele decir, cuanto más grandes son, más fuerte caen. A pesar de las bajas en el bando traidor, Molech cayó poco después, y el señor de la guerra se adentró en el portal disforme escondido, en busca del mismo poder que había obtenido su padre. Durante su tiempo en la disformidad, Horus se vio cara a cara con los dioses oscuros. Sin embargo, solo podemos especular a qué tipo de pacto llegaron. Poco después de entrar al portal, Horus emergió y se arrodilló completamente agotado. Al ver a sus soldados esperando, parecía sorprenderse, preguntando, ¿todavía seguís aquí? Después de todo este tiempo... Y como si despertada de un sueño, reclamó, todo aún está por hacer. Dando a entender que había experimentado alguna especie de dilación temporal durante su viaje, pues su cara perfecta de primarca, que no había envejecido ni sido dañada tras 200 años de guerra, ahora estaba marcada de arrugas y sus ojos descansaban sobre un par de surcos negros. Nadie sabe cuánto tiempo pasó Horus en el reino de los dioses, qué trabajos realizó para ellos y qué bendiciones le dieron a cambio. Algunos rumorean que algún eco de su alma todavía continúa ahí cumpliendo los designios del panteón. Pero la verdad es que tras salir del portal, el poder de Horus había incrementado de manera descomunal. Y a partir de ahora comenzó a manifestar todo tipo de poderes psíquicos dignos de un dios y estaría más que listo para confrontar al Emperador. En palabras de Horus, he encontrado exactamente lo que buscaba. Durante estos infames años, hubo un sinfín de conflictos que tiñeron las estrellas de rojo a la par que resonaban los gritos de muerte, destrucción y horror por todo el Imperio. Pero quizás el conflicto más épico en cuanto a su destrucción fue la batalla de Betagarmond. Betagarmond era el único sistema con una ruta disforme estable hacia Terra, siendo la puerta de entrada al sistema solar. Por lo tanto, era un elemento clave en el avance de Horus. Hasta ahora, el sistema tan solo había sido víctima del sabotaje de la Legión Alfa y las depravaciones de los hijos del Emperador. Pero Rogald Dorn sabía que tarde o temprano, Horus debía amasar sus fuerzas en Betagarmond. Y cuando llegó la hora, el pretoriano de Terra decidió llevar la batalla a los traidores para intentar ganar tiempo para que llegaran más de sus hermanos a Terra, y si fuera posible, asestar un golpe crítico contra las fuerzas de Horus. La ofensiva imperial fue liderada por Sanguinius y Yagatai Khan, y estuvo compuesta en su mayoría por los gigantescos titanes de Marte ya que Rogald Dorn temía que si combatieran en Terra, los avatares del dios Máquina destruirían el planeta para siempre. Así que optó por desplegar la gran mayoría en Beta Garmon, dejando atrás las legiones de Astartes para proteger Terra. El brutal choque de fuerzas leales y traidoras asoló el sistema de Beta Garmon a lo largo de una variedad de enfrentamientos, tanto en el espacio como en la superficie de diferentes planetas. Aunque quizás el más notable fue la batalla en Beta Garmon 2, donde Sanguinius y el Khan, al frente de 30 casas de titanes, lideraron un asedio para liberar el planeta de las fuerzas de Orus. En total, más de 1000 titanes leales y traidores se enfrentaron sobre la superficie de Beta Garmon 2, en la que los dioses Máquina desataron una destrucción sin igual. Aniquiladores de plasma escupiendo soles incandescentes en miniatura hacia el enemigo, megavolters resonando como el tambor de la guerra y destructores turbolaser iluminando el cielo con enormes explosiones, mientras que la superficie de Beta Garmon 2 sacudía y se estremecía bajo las pisadas de mil dioses máquina y la devastación que traía su lucha. En el clímax de la batalla, Sanguinius y su guardia sanguínea descendieron de los cielos para infiltrarse en un titán imperator traidor, el Axis Mundi, para plantar explosivos y destruirlo desde su interior, mientras que Ascalion, su primer capitán, intentó tomar la estación orbital. Sin embargo, la estación parecía estar bastante vacía, y al final resultó ser una trampa estallando y lloviendo sus enormes escombros sobre el planeta, aniquilando completamente los titanes de ambos bandos. Tal fue el cataclismo generado que el conflicto de Beta Garmon 2 llegó a ser conocido como la muerte del titán. Sin embargo, el esfuerzo de los leales parecía haber sido en vano, pues todo esto no era más que una distracción de los traidores, y la mayoría de sus fuerzas se encontraban en Beta Garmon 3, donde Horus en persona lideró una ofensiva al frente de 100 titanes de la Legio Mortis, 8 titanes poseídos de la Legio Vulpa y un contingente de titanes de la Casa de los rompedioses que arrasaron las fuerzas imperiales sobre el planeta. Sanguinius y el Khan vieron que sus fuerzas habían sido destruidas, y aceptando su derrota, decidieron volver a Terra pues ya no podían ganar más tiempo para su hermano y debían reunirse con Dorne para esperar el inminente asedio. Los traidores parecían tener la victoria en sus manos. Habían dejado un reguero de mundos muertos a su paso y el imperio de su padre yacía hecho añicos en su brutal avance hacia Terra. Horus y los primarcas traidores amasaron sus fuerzas en Betagarmond y tras organizar su ataque final, embarcaron para comenzar la invasión del Sistema Solar. El hijo rebelde volvía por fin a su hogar Para tirar las puertas abajo, matar a su padre y reclamar el trono que tanto se merecía. Así comenzó el legendario asedio de Terra, la batalla más épica y legendaria de toda la herejía de Horus. E incluso puede que de todo Warhammer 40.000. La guerra para acabar con todas las guerras. Incluso a día de hoy la serie de novelas de la herejía de Horus todavía no ha acabado el asedio de Terra, por lo que no conocemos todos los detalles aún, pero sí tenemos referencias del lore viejo en el que podemos basarnos. No sabemos si con estas nuevas novelas algo de lo que conocemos será alterado de alguna forma o retconeado por completo, así que voy a daros una versión híbrida del lore viejo actualizado hasta donde yo he llegado. Horus atacó Terra con la ayuda de 5 primarcas traidores y 6 legiones. ¿Y qué pasa con el sexto primarca os preguntaréis? Pues bueno, Lorgar tuvo unos aires de grandeza y en un momento dado, cuando Horus estaba malherido y en un estado catatónico, intentó usurparle el puesto como campeón del caos. Sin embargo a Lorgar le salió bastante mal, pues justo antes de ejecutar su plan, Horus se levantó aparentemente curado y de un bofetón tiró a Lorgar al suelo para luego hundir su maza de energía conocida como rompemundos en su pecho para sacarle esas ideas de traición de la cabeza. Y por si fuera poco, Horus le exilió de sus planes de guerra, dejándole tirado antes de asediar Terra. Parece que en realidad Lorgar no era el hijo preferido de los dioses, sino otro de sus incontables títeres. Sin embargo, su legión le juró lealtad a Horus, pues nada les impediría asediar el palacio de Terra, ni siquiera el fracaso andante que era su padre genético. Aparte de los portadores de la palabra, Terra fue asediada por Mortarion y su guardia de la muerte, Angron y los devoradores de mundos, Fulgrim y los hijos del emperador, Magnus el rojo y sus mil hijos, y por último Perturabo y sus guerreros de hierro, quienes serían los estrategas y quienes dictarían las doctrinas de batalla por norma general. Perturabo siempre había guardado rencor a Dorn por haber sido elegido para construir el Dorado Palacio de Terra, pues él se creía superior en cuanto a guerras de asedios y ahora Perturabo demostraría a toda la galaxia que él era el mejor estratega de los dos. En el bando leal defendiendo el palacio estaban Sanguinius y sus ángeles sangrientos, Yaga Taikan y sus cicatrices blancas, y Rogaldorn y sus puños imperiales como comandante general de las fuerzas leales, además de los dorados custodes del emperador, elementos de Mechanicus y los incontables millones de soldados humanos tanto aquellos que venían del ejército imperial como los civiles que habían sido redirigidos y armados para proteger la capital del imperio en la lucha final. malcador el Sigilita también estuvo presente en el palacio, aunque no tomó parte en la batalla directamente, al igual que el emperador, quien todavía estaba atado al trono dorado gracias a las acciones de Magnus. Además, había otro primarca en el palacio durante el enfrentamiento, Vulcant el padre genético de las salamandras. Pero él tenía el cargo de proteger al emperador en su propia sala del trono, por si los demonios penetraban las puertas de la tararaña que el emperador intentaba mantener selladas con todo su enorme poder psíquico. Una tarea heroica que nos muestra la integridad y voluntad de hierro del emperador, pues cada momento de cada instante sobre el trono, su cara se retorcía de dolor y agonía dejando ver claramente que lo que estaba haciendo le estaba costando un gran esfuerzo. Pues no solo estaba manteniendo a telaraña humana sellada, sino que, en palabras de Malkador, estaba luchando una batalla invisible contra la oscuridad, protegiendo el palacio con su aura psíquica que exiliaba a cualquier entidad demoníaca que osara pisar el terreno del emperador. Así que de nuevo, no. El emperador no podía levantarse del trono para aplastar las hordas de traidores con su gran poder psíquico, y sus hijos tendrían que defender el palacio de sus retorcidos hermanos sin su presencia. Algo desesperanzador desde luego, pero Sanguinius, Yagatai y Dorn lo dieron todo para defender el hogar de la humanidad, forjando leyendas en el fuego de la batalla para frenar el temible avance de los traidores. Por ejemplo, en una ocasión, Sanguinius llegó a derrotar un grupo de titanes por su cuenta, volando con sus gloriosas alas que le empujaban rompiendo la barrera del sonido para perforar las cabinas de mando de los titanes con la lanza de Telesto. En otra ocasión, Jagatai Khan, el más glorioso de los hijos del Emperador, en mi humilde opinión, acompañado de mil cicatrices blancas y un destacamento de custodes, montaron a lomos de sus fieles motocicletas a reacción para cargar contra las incontables filas de la Guardia de la Muerte, sembrando la confusión y la destrucción a la velocidad del rayo y desapareciendo igual de rápido que habían venido causando graves bajas en las filas traidoras antes de que estos se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo. Una gloriosa carga relámpago del Khan y sus cicatrices, tan característica de su método de guerra y ejecutada perfectamente por los superguerreros más veloces del emperador. Pero sin duda quien más se lució durante la defensa fue Rogaldorn, haciendo justicia al título de Pretoriano de Terra. Dorne tenía la reputación de ser el primarca más experto en fortificaciones defensivas y asedios, y por ello fue él el elegido para construir las defensas del Palacio de Terra. Sin embargo, Perturabo también se consideraba como el sumo maestro de la batalla de asedios, y había mucho debate entre quién era el mejor estratega, Perturabo o Dorne, una disputa que generó distancia y enemistad entre los hermanos mucho antes de que estallara la elegía. Y ahora, por fin, en el zenith de la herejía de Horus, se pondría punto y final a esta eterna disputa, un choque de mentes maestras en la estrategia militar del que uno saldría condecorado como el vencedor e invicto y el otro sería recordado para siempre en la historia como el perdedor. Así comenzó el legendario asedio de Terra, poco a poco y con muchas bajas. Día tras día, los leales realizaron proeza heroica tras noble sacrificio, repeliendo asedio tras asedio de astartes, máquinas de guerra y horripilantes criaturas salidas de la noche. Sin embargo, siempre era una cuestión de números. Solo era una cuestión de tiempo hasta que Horus ganara y sus fuerzas fueron avanzando poco a poco, reduciendo los muros del palacio imperial a escombros. Dorn había preparado una defensa formidable, pero simplemente estaba superado en número incontables veces, y sus defensas inexorablemente fueron superadas una tras otra. Cosa que Dorn sabía desde el primer momento, ya que con apenas tres primarcas leales y sus legiones, solo podía esperar y tratar de ganar tiempo para que llegaran más refuerzos por parte de los ultramarines de Gilliman y los ángeles oscuros de Lionel Johnson, quienes estaban de camino intentando atravesar la tormenta de la ruina que ralentizaba su progreso, y tarde o temprano llegarían para levantar el asedio. El tiempo era la única esperanza de los leales, quienes solo podían esperar y hacer pagar un gran precio en sangre por cada metro que cedían a los traidores. Pero por mucho que esperaran, parecía que su salvación no iba a llegar a tiempo. Horus tenía la victoria en su mano. Solo quedaba el último muro defensivo de Terra, la Puerta de la Eternidad. La puerta que precedía la mismísima sala del trono del Emperador, defendido ferozmente por Sanguinius y sus hijos, quienes mostraron su gran valía y proeza durante esta última defensa desesperada. De hecho, Sanguinius tuvo un segundo encuentro con Cavanda, uno de los devoradores de almas más poderosos y temidos de Korr, el mismo que había intentado corromperle en Sigmus Prime, pero esta vez Sanguinius no vaciló y derrotó a Cavanda una vez más, exiliándolo a la disformidad y expulsándole del asedio de tierra. Y fue durante esta última defensa desesperada cuando por fin llegaron las flotas de los ultramarines y los ángeles oscuros al sistema solar. Orus sabía que no penetraría la sala del trono a tiempo, y en un intento desesperado, bajó los escudos de vacío de su nave, aparentemente retando a un duelo al Emperador para terminar el conflicto de una vez por todas. El Emperador sabía que se trataba de una trampa, pero debía aceptar de todas formas. Junto con Sanguinius y Rogaldorn, lideró un asalto sobre el duque insignia de Orus, el espíritu vengativo, para poner un final a todo este caos dejando la defensa de Terra al cargo de Yagatai Khan. Malkador el Sigilita tomó el lugar del Emperador sobre el trono, pudiendo aguantar los estragos del Trono Dorado y mantener la telaraña sellada durante su ausencia. Una acción que le costaría su vida y su propia alma, pues Malkador aguantaría justo hasta la vuelta del Emperador. Su cuerpo, convertido en polvo, se desintegró como hojas esparcidas por el viento. Tras ocupar el lugar del emperador sobre el trono, el emperador proclamó las famosas palabras, contemplad, el mayor sacrificio de esta era. Desde ahora en adelante, se le conocerá como Malcador, el héroe. Resuelto a terminar por fin la rebelión de su hijo, el emperador se teleportó con su guardia de custodes, Rogaldorn y Sanguinius al puente de la nave de Horus para enfrentarse al architraidor. Sin embargo, los dioses del caos interfirieron en la teleportación y espartieron las fuerzas del emperador a lo largo y ancho de la nave, quienes tendrían que hacer su propio camino hasta el puente, luchando constantemente contra hordas de los hijos de Horus y los demonios del caos que infestaban los oscuros pasillos de la nave. El primero en llegar al puente y enfrentarse a Horus fue Sanguinius, el ángel dorado del emperador. Y tras un breve intercambio en el que Horus intentó por última vez corromper a Sanguinius, antes de que éste lo rechazara por completo, comenzó el épico duelo entre los dos hijos del Emperador, el Ángel Dorado contra el Heraldo de las Sombras. Sanguinius luchó con fervor, con toda la proeza y la habilidad con la que se había ganado su intachable reputación. Pero en última instancia, Horus tenía las de ganar pues Sanguinius se encontraba cansado y herido tras meses defendiendo el palacio de Terra, mientras que Horus estaba completamente descansado y empoderado por los cuatro dioses del caos. En última instancia, Sanguinius fue ejecutado por Horus cuando le empaló su garra relámpago en el pecho, asesinando vilmente al que una vez fue uno de sus hermanos más cercanos. Por toda su legendaria proeza, Sanguinius tan solo fue capaz de penetrar ligeramente la armadura de Horus, antes de ser derrotado. Pero por otro lado, la muerte de Sanguinius tuvo un efecto totalmente imprevisto en el asedio, desatando una oleada de furia psíquica en los ángeles sangrientos, quienes sintieron la muerte de su padre en lo más profundo de su alma, y fueron empoderados y cegados por una fuerza y una brutalidad sobrenatural, con la que descendieron sobre los traidores como un tsunami de venganza justa, que rompió contra las fuerzas de los traidores, cambiando las tornas del asedio sobre la Puerta de la Eternidad. Y la leyenda cuenta que durante esos momentos de contraofensiva gloriosa, Yagatai Khan se lanzó a toda velocidad contra los traidores, montado encima de un tanquerrino, partiendo en trizas a todos los traidores a su paso con su espada, y aplastando aquellos que no alcanzaba bajo el imparable avance de su porcel metálico. El siguiente en llegar al puente del espíritu vengativo fue nada más y nada menos que el emperador, quien se encontró el cadáver de su hijo angelical tirado en el suelo y Horus, su hijo predilecto, triunfante sobre él, dando la bienvenida a su padre por primera vez en mucho tiempo. No sabemos qué palabras intercambiaron, pero pronto sucedió lo inevitable. Padre e hijo se enfrentaron en el duelo más épico de la historia, donde no solo competían sus exageradísimas fuerzas y habilidades físicas, sino que a la vez había una titánica lucha de fuerzas en el plano de la disformidad. Los dioses del caos habían empoderado tanto a Horus en su viaje a Molech, que parecía estar a la par de los poderes del emperador. Sus armas chocaban a la velocidad del rayo y con fuerzas titánicas. Y el espacio entre los dos se llenó de maldiciones, hechizos y todo tipo de rayos de energía disforme que volaban de una dirección a otra. Pero por todas las atrocidades que Horus había cometido, por lo visto el emperador amaba tanto a su hijo que no era capaz de utilizar toda su fuerza contra él. Horus por otro lado no se echó atrás. ...y se aprovechó de esta debilidad del emperador... ...arrancándole un brazo de cuajo... ...estallando uno de sus ojos con sus nuevos poderes psíquicos... ...que también incendiaron su pelo... ...crujiendo su garganta... ...y rompiendo su espalda sobre su rodilla... ...para después lanzar su cuerpo roto por los aires... ...con un rugido triunfal. Todo parecía perdido... ...hasta que pasó algo... ...que lo cambió todo. Cuentan las leyendas del lore viejo que un guardia imperial, un tal Olanius, de alguna forma llegó hasta el puente y contempló la devastación que Horus estaba infringiendo sobre el emperador, y en un acto de suprema heroicidad, el mero mortal se interpuso entre los dos dioses, declarando a Horus como la encarnación del mal, y se lanzó contra el architraidor, sacrificando su vida por proteger al emperador. Horus tan solo soltó una carcajada malévola y desintegró al mísero mortal con un mero pensamiento. Al ver a su hijo desintegrar a un humano con sus poderes psíquicos y regodearse en el acto, el emperador por fin se dio cuenta de que su hijo estaba irremediablemente perdido y no había ninguna esperanza de recuperarlo. Fue entonces cuando el emperador convocó la totalidad de sus poderes psíquicos en un devastador ataque que atravesó la armadura de Horus y las protecciones de los poderes ruinosos gracias a que Sanguinius había penetrado su armadura previamente. Y parece que su muerte al final no fue mal, pues gracias a esta debilidad en sus defensas, el ataque del emperador fue tan poderoso que incluso los dioses del caos abandonaron temporalmente su control sobre Horus por no sufrir la ira del emperador. Unos instantes después de la devastación psíquica, se rumorea que Horus tuvo un momento de lucidez y vio con claridad el horror de sus acciones, suplicando al emperador que por favor acabara con su vida. Y así su padre, por misericordia, desató otro ataque aún más poderoso todavía un poder psíquico que aniquilaría el alma de Horus por completo y no dejaría ni un rastro de ella para que los dioses del caos no pudieran manipularle nunca más. Horus de pronto sintió un cúmulo de energías titánicas que solo había sentido una vez más en su vida sobre el mundo chatarra de Gorro. La figura del emperador se hinchó ...y de él emanó un rayo de luz de pura energía psíquica que consumió su alma por completo. Horus había sufrido la aniquilación más completa que podía concebirse. Nunca más volvería de la tumba para atormentar a la humanidad. Esta recolección de los hechos todavía genera mucho debate... Ya que si es verdad que el Emperador veía a sus hijos como unas meras herramientas y no les quería como hijos verdaderos, tal y como muchos sugieren, ¿por qué no usó todo su poder contra Horus desde el primer momento? Si tan solo era una herramienta para él y no le importaba en lo más mínimo, seguramente el Emperador hubiera desatado su ataque psíquico desde el primer momento. Sin embargo, la leyenda de Olanius nos dice que el Emperador no lo hizo hasta estar completamente convencido de que su hijo estaba completamente perdido. Otros dicen que el Emperador tuvo que purgar todo su amor y sus emociones positivas de su cuerpo para poder dar el golpe de muerte a Aorus. Pero en definitiva, sea como fuere, el architraidor estaba muerto y su esencia había sido borrada de la faz de la existencia. Con Horus muerto, acabó por fin la gran pesadilla que fue la herejía de Horus. El último en llegar al puente del espíritu vengativo fue Rogald Dorn, quien había quedado más lejos del puente que el resto de los miembros del asalto y había tenido que recorrerse la mayoría de la nave purgando hijos de Horus hasta llegar por fin al puente, donde se encontró una escena tan trágica como para romper su férreo corazón en pedazos sus hermanos muertos y su padre herido de muerte tendidos en el suelo del puente. Rogal recogió a su padre moribundo y siguiendo las órdenes del emperador, le llevó al trono dorado donde permanecería atado a sus sistemas de vida durante los próximos 10.000 años. Antes de comenzar su eterno descanso, el emperador susurró a Dorne unas instrucciones clave para el futuro del imperio. Secretos y planes cuyos propósitos solo podemos especular. Con la muerte de Horus, las demás legiones traidoras abandonaron el asedio de Terra y huyeron del Sistema Solar ante los refuerzos de Gilliman y Lionel Johnson. Y así la herejía de Horus llegó a su final. Los leales habían obtenido la victoria final, pero en precio en sangre había sido demasiado alto. El emperador estaba prácticamente muerto encerrado en un estado parecido a un coma sobre el trono dorado. El extraño artefacto había sido reestructurado en parte para actuar como una especie de soporte de vida y cámara de estasis que mantiene con vida al emperador y le permite seguir manteniendo la puerta de la telaraña de tierra cerrada y mantener viva la luz del Astronomicon. Y aunque su conciencia esté fragmentada y perdida por la disformidad y su cuerpo falle un poco más cada día, la luz del Astronomicon seguiría brillando otros 10.000 años como prueba irrefutable de que el glorioso líder de la humanidad seguía vivo y su luz seguía guiando a su imperio. La muerte del emperador, o mejor dicho, su enterramiento en el trono dorado, dejó al resto de primarcas sin guía y al imperio sin el gran líder que les había llevado hasta la gloria. Malkador, quizás el único capaz de reemplazar al emperador en espíritu e ideología, también había desaparecido para siempre, consumido por el trono dorado. Y además de los dos pilares que sostenían el imperio, los primarcas habían perdido a varios de sus hermanos. En total, la herejía de Horus se llevó las vidas del emperador, Malkador y cuatro primarcas, Horus, Sanguinius, Ferrus Manus y Alfarius. O quizás el que había muerto era su hermano Omegon. Siempre es difícil de saber con la Legión Alfa. Además de las pérdidas de estos grandes individuos, hay que sumar las incontables vidas de maines espaciales y humanos que murieron en los fuegos de la rebelión de Horus. Los Primarcas Leales, al igual que todo el Imperio, quedarían totalmente desolados por la tragedia de las acciones de Horus y los horrores del capítulo más negro de la historia imperial. No solo esto, sino que la verdad imperial, la ideología en la que estaba fundada el imperio, había quedado hecha añicos. La herejía de Horus había demostrado más que de sobra que los demonios y los dioses eran cosas muy reales, y quizás las supersticiones antiguas no estaban tan equivocadas. La ambición de Horus había agitado el imperio hasta el núcleo de su ser, y desde entonces nunca sería el mismo. El sueño del emperador había llegado a un prematuro final, y su glorioso reinado al frente de la humanidad tan solo duró unos 1500 años, desde su aparición en el M29 hasta su muerte a manos de Horus y su enterramiento en el Trono Dorado en el año 14 del milenio 31. Todo el imperio galáctico que había costado tanto trabajo duro, tanto esfuerzo, tanta muerte y sacrificio honorable a lo largo de 200 años de Gran Cruzada, se vino abajo tan solo en los 9 años que duró la herejía de Horus. Tras la devastadora guerra civil y la muerte del emperador, los traidores fueron empujados hasta el ojo de terror en una gran contraofensiva liderada por Gilliman, conocida como la Gran Purga. Poco después comenzaron las labores de reconstrucción para reparar los incontables daños hechos por la brutal guerra entre las legiones. Fueron avanzando los siglos y poco a poco, los hijos leales del emperador fueron desapareciendo misteriosamente uno tras otro. Algunos partieron para perseguir algún objetivo oculto de suma importancia, como por ejemplo alguna manera de revivir a su padre. Otros Primarcas desaparecieron en combate contra hordas del caos o contra sus hermanos corrompidos, y el Imperio acabó dándolos por muertos, hasta que al final la única prueba que quedaba de que los Primarcas una vez habían existido de verdad eran los Maguines Espaciales. Las únicas creaciones del Emperador que mantuvieron su vigilia para proteger a la humanidad de las nuevas amenazas que surgirían en el futuro. Así, el imperio quedó en manos de la humanidad, y con el avance de los milenios, el sueño que había construido el emperador fue decayendo cada vez más hasta convertirse en un cadáver putrefacto, estancado e incompetente, repleto de corrupción institucional, tecnología estancada e ideologías fanáticas. Con el paso de los años, surgieron varios conflictos internos y luchas por el poder, además de nuevas amenazas senos, como por ejemplo las hordas de inacabables tiránidos, la expansión del creciente Imperio Tau y el despertar de los fríos y metálicos necrones tras su gran cetardo. En el futuro siniestro y oscuro del milenio 40, sólo hay guerra. La se ve rodeada por todos lados por las horribles criaturas que brotan del vacío interestelar. Y quizás nuestra única esperanza resida en la nueva verdad que profesan las masas de la humanidad por todo el imperio. Una verdad que puede resumirse en la siguiente máxima. El emperador protege. Pero esta última fase de la historia imperial tendremos que verla otro día, porque la herejía de Horus ha dado mucho que hablar. Hemos visto las caídas de Lorgar y de Horus, como fueron corrompidos por el caos y como la herejía de Horus incendió la galaxia a través de batallas tan épicas como brutales en su destrucción. Hemos visto el ético duelo entre dioses que acabó con las vidas de ambos. Dejando el alma de Horus completamente destruida, al emperador semimuerto sobre su trono y dejó al imperio en un estado de perpetua decadencia que duraría los próximos 10.000 años. Ahora solo queda acabar viendo cómo el imperio cayó en la decadencia y como la verdad imperial fue sustituida por el credo imperial y la creencia absoluta en el dios emperador. Si os ha gustado esta narración de la herejía de Horus y queréis ver más contenido Warhammer 40.000, considerar apoyarme a través de Patreon, ya que eso es una gran ayuda para que pueda seguir produciendo. No olvidéis darle al like, suscribiros y compartirlo con vuestros amigos más frikis de la herejía de Horus. Dejadme un comentario con vuestras impresiones y diciéndome de qué lado estáis si sois leales al glorioso líder dorado o unos viles traidores como el pérfido señor de la guerra. Como siempre muchas gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente video.